Música de la radio uza, chara, uza, chara. Es un asco, me da asco uza, chara, uza, chara. Casi nunca pillo una emisora uza, chara, uza, chara. Que me guste, que me ponga Contra tanto negocio guarrón No te quedes punta de brazos Póntate en un rincón del barrio Tu propia radio Zalchalabu, dicen esto es bueno y eso es malo Zalchalabu, zalchalabu, zalchalabu negocio guarró Señoras y señores, por favor, démosle la bienvenida a la señora Angela de Alemania, Ángela Merkel. Aupai, yeah. Aupai Peña, aquí la presidenta, Eva Martins, como Nicolás Sarkozy, como Jean-François Coppín, como a Framden también, también a Martins, pero bueno, a lo que íbamos. Uh, este, este, este día cinco, la erratia, a 5 a 107.5 en Marsella perdón, en la calle la Ronda en la Rivenda van a hacer un programón que se te va a la olla que, ah, un programón de estos buenos ¿no? uh, desde las 12 van a madrugar para de lo que son. van a madrugar desde las 12 la hasta las, las 2 dos horas se van a cascar no les podemos pedir recortes ...porque si recortas ya se quedan una hora y es cosa fea... ...así que son europeos, eh, son blancos todos ellos... Pero bueno. ...es un congreso, no es tampoco un congreso, es más bien un programa... ...que van a hacer desde la Rivenda, eh, de 12 a 2... ...en la calle Ronda, pasaos, que está muy bien, la verdad es que está bonito... ...el día 5, pero repito, como alemana que soy, repito las cosas varias veces... ...el día 5, de 12 a 2, en la calle Ronda... Pasaos, que va a estar, estar risa. Son gente muy salada, os lo digo yo, que soy una tía también de mucha risa, que me conocen mucho por aquí por Baviera y por Hamburgo, que soy una salada, me conocen como la saladita de Hamburgo, la hamburguesa saladita, me dicen. Yo soy una tía con mucho sentido del humor. Pasaos, joder. Danke, gracias, danke, así decimos en Alemania, que Tu le chamam lav dilud, em bena tu presko kak kazhe, podkada ychok samomlad, tad pop. Kada se si samo malo stari, ozbimni, kad kada se si samo malo stari, tad slushash samotno. <totipasen> Au pai, avgordion, gustioi, buenos mediodias a todas y a todos, como bien nos invitaba Eh, la buena de Angela Merkel, aquí estamos eh, Lola Irratia con nuestros con nuestros clásicos acoples eh, La Erridenda eh, no, Aquí estamos eh, entre las miradas de atónito de los paseantes y paseantas de, del casco viejo que, que se pasean por la calle Ronda donde está ubicada La, la Erridenda como estos últimos años en, en Sirica Gunea Este año también volvemos a, a participar en, en este evento En el que multitud de colectivos, asociaciones y plataformas de, de Vizcaya y más allá Pues eh, ponen de manifiesto, entre otras cosas, el material el material que tienen dispuesto para financiar sus, sus luchas y organizaciones Al mismo tiempo que, que para realizar actividades que de alguna manera sirvan para dar a conocer Estos colectivos y las luchas cotidianas en las que, en las que nos vemos inmersos unas y otras para, bueno, buscar esta transformación social y política y, por qué no, económica también de, de lo local al mundo. Y, y en este sentido, pues también esta pequeña aportación de Irola y Ratia, este, emisión desde la calle, desde la calle de Ronda que, que bueno, ya se empieza a convertir en habitual para, para nosotras y para la Erridenda, ¿no? Porque casi todos los años que se ha hecho esta Erridenda hemos estado aquí también sí. emitiendo desde desde la calle que, que por supuesto, pues bueno, ya que la herrienda se es el escaparate de los colectivos pues nosotros directamente nos hemos atrevido a tomar la calle, a tomar los micros y ...y montarlos aquí en la misma calle Ronda, en el casco viejo de aquí de Bilbo... ...y bueno, la gente que nos estáis escuchando a través del 107.5... ...pues que sepáis que os podéis pasar por la calle Ronda... ...que estaremos a, desde ahora mismo que hemos emitido hasta las 2 del mediodía... ...y por aquí pasarán pues algunos colectivos del casco viejo y de más allá... ...pues para contarnos qué están llevando a cabo, qué se está haciendo por aquí por Bilbo... Y, bueno, Y, y bueno, por Bilbo y también por Euskal Herria, ¿no? Vamos a tener unas entrevistas sí. curiosas para hoy. Sí. Efectivamente. En este programa, que ya empieza a ser, casi se nos empieza a convertir en una tradición, eh, vamos a tener ante nuestros micros, hoy aquí en la calle, a las plataformas de pensionistas, eh, pensionistas que marchan. Vamos a tener aquí a un par de sus miembros y nos van a contar, pues bueno, qué, qué acciones están llevando a cabo estos conocidos en otros sitios como Yayoflautas <risa> No sé si, no si me, son Yayoflautas bo... No me mola mucho el, el nombre pero, pero bueno, pero puede sí. ser divertido Siempre despectivo, pero bueno aparte de, de la del último ocasionario de prensa para denunciar, denunciar que una ILP presentada al gobierno vasco eh, a finales de, del mes de diciembre ha sido denegada, pues también sí. nos aprovecharemos esta circunstancia de que los tendremos aquí pues para que nos hablen, conocer un poco más esta, esta plataforma. ¿no? Sí. Personas jubiladas, pensionistas, que todavía siguen peleando por no solo sus derechos, sino los de todos. Bueno, quedan todavía muchas atañas por ganar y... Y ya tengo preguntas para hacer. <ríe> sí, claro. todos, todas las tenemos ya, yo creo que... Y bueno, vamos a tener también eh, a uno de, de los padres de, de la Uraso, el cárter de la, del Instituto de Enseñanza Secundaria de Solocoeche, que nos va a hablar del tema de las antenas y la lucha que están llevando a cabo para pues para conseguir quitar eh, las antenas de telefonía móvil ...que parece ser podrían afectar a, a los alumnos de este instituto. Sí. Eh, y además de esto, eh, nos volvemos aquí al casco viejo... ...bajamos las escaleritas de Solocoechi y nos quedamos en... Todo muy cerca, pilla. Sí, sí somos, echamos mano de la peña que tenemos cerca. Somos un poco vagos igual. No, no, es coña, para nada. Eh, nos bajamos las escaleritas de Solocoechi... ...y nos quedamos en el Gasteche de Saspicatu... Eh, donde vamos a entrevistar, o mejor dicho, desde donde van a venir a que les entrevistemos a uno de a uno de, los, de los miembros de este Gasteche eh, para que nos comente esas, eh, no voy a decir campaña, pero bueno, sí esas acciones que han llevado a cabo para en cierto modo denunciar eh, cómo el casco viejo de Bilbao podría estar convirtiéndose en una especie de centro comercial al aire libre. ¿Qué me dices? Eh, sí, no sé, en, en algo lo han debido notar, a lo mejor que está yo todo lleno de calcedonias y mierdas de tiendas por el estilo. No sé si lo irán por eso, pero bueno, parece que sí, que los tiros van por ahí. Bueno, ahora mismo a comprarme unas medias. Y <risa> hubo sí, me un buen sujetador. Imagínate que salir, que salir de tu portal de casa, ¿no? Yeah. O salir a tu barrio a dar una vuelta a comprar el pan, tengas que encontrarte no, con sé, sí. la actividad de un centro comercial. Claro. no plato de gusto para muchas personas no aunque, mí, aunque parezca yo. que no, aunque parezca que todo el mundo va a los centros comerciales, aunque parece que todo el mundo se dedica a comprar y le encanta pasearse por esas infraestructuras pues a nosotros sí. y mucha más gente a nosotras también pues no igual nos hace tanta gracia Hombre, no a mí sí me gusta entrar a esas tiendas y sobre todo entrar no precisamente a comprar sino llevarme cosas gratis <risa> o sea que le anima a todo el mundo a hacer <risa> <risa> va, por la supuesto, muy rara, la por supuesto nosotros vamos todo el esfuerzo para para que la gente se haga con el material que necesite para su vida sea como sea claro que sí <risa> Bueno, pues aquí estando comienzo este programa que desde la calle, como como comentábamos, desde la calle Ronda, hoy mier hoy martes, perdón, 5 de, de enero, ya iba yo me saqué yo canto todo el día. Es cierto, ¿no? último día que está abierta la Riddenda, si sí, os queréis sí. pasar típico que, que calendario, camiseta para regalar, eh, etcétera. Eso esta es, es la oportunidad, último día. Pues eso, hoy martes, día 5 de enero, Cuando son las 12 y 20 de la mañana, más o menos, pues aquí comienza esta emisión callejera de Irola y Ratía, desde la RIDENDA, en la del casco viejo de Bilbo. El soporte para mantener el equilibrio es sentido existo porque he nacido la fiesta ya estaba empezada nada elegido y vivo sobre la marcha por el camino que lleva del regalo al castigo invisible a hambre de espino de cada línea peligroso fino de donde el nacimiento a las miserias cotidianas del seguir vivo ya que estoy no me voy siéntate si estás cansada pero cerca aquí a camina lado disparo palabras estado tengo puerta para mí que sentido con mi palabra mato ya que no me voy Siéntate si andes si pero cerca ¡Aquí a caminaro disparo palabras a distancia. ¿Estás escuchando Irola Kalean? ¿Estás escuchando Irola Kalean? Bueno, cuando terminemos el golpe que es algo que va a salir bien, podemos irnos a Uruguay, y os aseguro que yo también lo reiré. Veréis como cambio aquí Pero ahora a lo nuevo. A todas y a todos, eh, seguimos aquí en la 107.5, esta vez desde la calle, este enfrente de la Erridenda, en la calle Ronda, como bien nos decía Ángela Merkel en una cuña hace unos minutitos. Que luego, He luego que a poner, ¿eh? Eso es. <risa> bueno, pues vamos a hacer un repasillo de lo que ha habido estos días eh, aquí en, en el local de Sirica, en la Erridenda. Eh, esta esta feria de, de los movimientos populares de Bilbo Bilboko harimun indmenduen azoka. Eh, habendo arena malotik uter laren bostera, es decir, hoy es el último día, amigos y amigas, si queréis comprar algo, como bien nos hemos dicho antes, pasaros por aquí porque mañana ya no habrá oportunidad. Eh, bueno, pues eh, ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha habido actividades este año? Más que Bonitos. qué bien. Bueno, pues tenemos aquí el cartel que podéis leer si os acercáis por aquí también, pero os lo vamos a leer <risa> eh, por el micro, que siempre queda mucho mejor. Bueno, pues, habiendo eh, acogetabian, saspiterrietan, sirican, egonsen, Boga Garagardo cooperativaren la orquesta. ¿Boga Garagardo hacer qué exactamente, Eñito? Bueno, pues, Boga Garagardo es un proyecto de autoempleo de unas personas de aquí, de Bilbo, mm -hmm. que, bueno, de una manera... Pues cooperativista han, uh -huh. Están fabricando cerveza Y la están distribuyendo por distintos bares Y locales de Bilbo y más allá sí. Bueno, con la intención un poco De, de por una parte eh, Crear una forma de trabajo Más más humana, si es que existe Un trabajo más humano sí. eh, Y por otra parte, pues también ser una alternativa A las grandes marcas Y los grandes productores de cerveza Que monopolizan el mercado, ¿no? Sí. Entonces de una manera más artesanal De una manera, pues más cercana, ¿no? Y, y también sin esa relación un poco de patrones y empleados con una organización más horizontal pues han creado este proyecto de cerveza artesanal que se llama Boca y que, bueno, ya pues se pueden encontrar en un montón de sitios sí, esto. Aquí dentro en la ridenda pues ya tienen ahí si puesto muy su stand para que el que quiera pues se pueda llevar un poco de productos locales y de calidad a su casa Eso nos ayuda a recordar que no hace tanto tiempo había un montón de bodeguillas y bodegas Eh, casi en cualquier pueblo y de vino e incluso he sabido que también había mucha gente que fabricaba su propia cerveza y el chacolí era super no habitual por acá también el chacolí por ejemplo la sidra De hecho mis aitites hacían en su momento chacolín el caserío no era nada raro Eso es. Entonces está bien apostar por, por eso, por producciones locales y distribuciones cortas también, ¿no? Y que directamente vaya Eh, lo que compras pues a el dinero pues a, a, a la persona que lo produce sin grandes marcas, sin grandes intermediarios, sin supermercados, por favor. Así es. Además, como bien nos hacían, la verdad es que es una cerveza que está bastante rica. Así que animaros a pasaros por aquí y a pillaros unas cuantas botellas que, que vais a estar apoyando algo muy bueno y vais a estar pidiendo una buena cerveza, además. Desde aquí, pues aquí podemos decir que no tenemos ninguna boga para tomar ahora mismo aquí encima. No, es verdad. ¿Qué pasa por aquí? No sé. Ya, Yo, todos, ya si todos no puedo trabajar, Me voy a mi camerino. Todos andará. <risa> bueno, pues al día siguiente Habendo eh, a Coguetairus, Aspiz, Rietan, Sirican, de nuevo. Perico, Gasteck y Nisquetan, Libro, Orquespen. A la presentación del libro de Perico, Gasteck y de sobre Perico, Solabarría. Eh, uh -huh. este militante y habitual en toda manifestación tengo que decir que el tío estuvo al pie del cañón hasta pues hasta sus últimos días uh -huh. Que hace poco pues bueno pues eh, pues nos dejó pero, pero nos dejó con un montón de, de, de cosas que contar sobre él uh -huh. esto el libro si no, si no me equivoco no tengo mal entendido eh, está, está hecho con los testimonios de te y de jóvenes de baracando Que, bueno, que habían conocido habían tenido relación con perico solavarría y han decidido pues dejar escrito en forma ¿no? de homenaje también a perico y para que se conozca su persona y, y su lucha pues pues este libro que se presentaron aquí en, en la heridennda dentro de las actividades que están organizamos en la heridennda como esta emisión. Pues bueno, el pasado día día eh fue el, el 23, 23 el 23 de diciembre. También uh -huh. el 28 que ocurrió un un a a ah, Eduardo, Eduardo Galiano. que también en el año 2015 desapareció eh, nos dejó eh, bueno, murió y tejémonos de de eufemismos. Sí. Murió, falleció y que bueno, que también ha sido pues un intelectual, eh, un, un historiador, un divulgador también de De muchas muchas luchas y muchas alternativas... Un pensador a, crítico, a ¿no?, podríamos sí, decir. Sí, podríamos decirlo en resumen y seguir continuando con ello. Bueno, pues el 29 de noviembre, también a las siete y media... En diciembre, diciembre, perdón. joder, es que me hago un lío con los meses en castellano. El pasa muy rápido. <ríe> sí, maldita sea. Bueno, pues eso, el 29 de diciembre, eh, a las siete y media también, eh, tuvimos, o aquí, presentación de la guía antirepresiva derechos y libertades para la lucha social yo simplemente aquí quería comentar que si os perdisteis la charla tenéis la oportunidad de, de escuchar en, en unos los garrácicas de finales de año una entrevista que realizamos a un compañero de salaqueta vizcaya eh, que, bueno, que nos habló de, de esta guía antirrepresiva irre eh, lo importante que ha sido que saliera esta esta guía pues bueno pues como manera de, de debate de, también de, de encontrarnos con con experiencias y maneras de, de autodefensa frente a las instituciones y a, y a las fuerzas policiales que defienden el Estado español ¡Ay, los cañones En fin... Eh, bueno, y ya el mismo día de ayer tuvimos también aquí en la rirenda también a las siete y media eh, Legión Cóndor, nací en Videga Bequería, y da ganar esta horaña documental arena orqués pena la ...del documental Legión Cóndor... ...Nasi en Ipidave quería ir a la gana de Tabaraña... ...que bueno, no lo pude ver... ...pero imagino que por supuesto se trataría de... ...pues de, entre otras, el bombardeo de Guernica, Durango, etcétera, etcétera... Uh -huh. ...todas estas fechorías... Eh, ...que se hicieron en la... ...en la Guerra Civil aquí en Euskal uh -huh. Y bueno, Teo yo creo que tiene un poco de relación... ...con que hace muy poquitos días... ...creo que el pasado jueves se celebraba... ...el 76 aniversario del bombardeo de Bilbao... Hostia, es cierto que ha concentraciones aquí en Santucho, una concentración, y bueno, no sé si tendrá que ver o no, pero, bueno, no está mal recordar la fecha también. Es importante sí. la historia, aunque sea una frase ya muy hecha, es importante recordar la historia, no para no cometer los mismos errores y tampoco para, y bueno, y también para aprovechar los aciertos, uh -huh. por supuesto. Y bueno, pues el programa de La Rienda termina con esta actividad que ahora mismo estáis escuchando, que se está realizando ahora mismo en, en la calle, aquí en en la calle Ronda número 12, delante del local de, de Comités Internacionalistas, del local de Sirica, al que, por supuesto, pues os invitamos a las personas que estáis escuchando, si queréis, a bajar y a ver, porque, bueno, parece que se está quedando una mañana muy amable después de las amenazas de lluvia que hemos tenido, ¿no? Joder, amenazas, como que anoche parecía que, que iban a aparecer los jinetes del apocalipsis, uh -huh. pero bueno, no ocurrió y mucho mejor que los jinetes del apocalipsis, tenemos aquí a dos miembros de Pensionista que marchan, Egoer eh, dion, bueno, toabia nos hemos puesto bint los micros A ver, ez da egite, mikro eta hor bint du Bait, bait <tipatik> Ondo entzuten zai, ez da? Suposo, zena Bueno, bal, laizte erra xiko, da, xiko gara elkarrizketa egiten Entzungo dago musika portxu bat Eta ikusiko dua ea mikroak zelan dabil zen <tipatik> No queremos que nos digan lo que nos tiene que gustar. Es dugu nai hay en aderta su No queremos que nos digan lo que es normal y lo que no. Es dugu te esanbear ser komenis aigun. Es dugu a una obregonec no ne maten duenuda y nai. No queremos que nos digan quiénes son los violentos. Es dugu den a un No queremos que nos digan lo que es una nación. No queremos que nos digan lo que es progreso. Es dugu nai hay en esta No queremos que nos digan que las cosas son así y que no van a cambiar. Ez dugu nahi haiek gure gaitasunak seintzuk diren esatea. No queremos que nos digan lo guapa que es su princesa y todo lo que ha hecho por el pueblo su rei. Ez dugu haien gesurrak nahi. Ez dugu haiek gu manipulatzea nahi. No queremos que nos aizlen. Ez dugu haien gausen asalpenik nahi. Tenemos algo que decir y no nos callamos. Irola irratia eundasaspi.gost Euskal Herria Plataformas de pensionistas de Euskal Herria por los derechos sociales hemos registrado iniciativas legislativas populares por unas pensiones dignas en el Parlamento de Nafarroa y en el Parlamento de Gasteiz. unas iniciativas legislativas populares para pedir unas pensiones mínimas de 1.080 euros y un organismo público vasco de protección y seguridad social. Salarios basura y cotización a 100 euros son igual a pensiones futuras cero. La precariedad laboral no es garantía de pensiones futuras dignas. Desde las empresas como delegadas sindicales que somos Tenemos la obligación de trabajar y luchar por unas pensiones dignas para todos y todas. Vivo aquí, trabajo aquí, por eso de aquí quiero recibir mi pensión. Madrid, al ritmo actual de gasto del fondo de pensiones, no nos garantiza para nada nuestro futuro. Garanticemos nuestro futuro desde aquí. Garanticemos nuestro futuro desde Euskal Herria. Las pensiones más bajas son las de viudad y el PP nos las quiere quitar. Tengo una pensión pequeña, por eso necesito que me la complementen para poder llegar a fin de mes. Ninguna pensión por debajo de 1.080 euros al mes, porque si no no nos llega para pagar la calefacción, el agua, la casa y todas las necesidades que tenemos los pensionistas, que pasa en los cotizados. Su enseñadura behar dugu, gazteizko eta iruñeko gobernuak, Penciero doigna per for me with love to lead the way I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way I hold and also like a day although I can't dismiss the memory of... Beno, ba, mentxa izan dugu e, e, so, joan dan sezatera ekologistak martxan pensionistak martxaneko <risa> naztun, naz duiz, naz? pensionistak martxaneko e, bideo bueno, bat igo dute interneten eta bideo e, honen audioa entzun ahal izan dugu E ditugu pentsionista, pentsionistak martxaneko bi bikide eta orain kontatuko digute zertan datzan, haien e, oraingo borroka, eh ileparen kontuaribrus, ileparen, bai, ileparen kontuaribrus, ba, ba bertan ari dira borrokatzen, iniziatiba legislativa popular horren kontra ari dira, ba, borrokatzen eta e, tamen ah, e, ah, buruz eh tamentxe ditugu eh oni borro De acuerdo, bai. qué ha sido por qué surgió esta iniciativa legislativa popular, eh por qué esta necesidad de, de recoger firmas y presentar esta iniciativa y en qué versaba esta iniciativa que habéis llevado al Gobierno Vasco y que finalmente ha sido rechazada. Bueno, eh Lena no Norbaitik marchan, du ekologistak martxan, baina <risa> ez dago orden oker. Ze, pensionistak martxan ere, ekologia pizkaba nahi dugu bensioen ere muan, eta baratza horretan. Transgeniko egitago ere inda eta. Ordun, zuk esan duztuna egia da. E, guk Berriki, herriekimen legegile bat ILP, presentatuko dugu Gasteizko ganberan, Gasteizko legebiltzarrian. Zergatik, ba, naiz eta batez beste pensioak Euskal Herrian, txurozoak izan mm -hmm. irureun mila pensiodun, hau da, euneko berrogeita amar, zeideun euroren inguruko diruzarrera dauzkate. Mm -hmm. Eta hori, edo nortzaki ez dela ilabetea duin bizitzeko moduko diruzarrera. Eta e, gazteizko gobernuak, o, madileko gobernuak urtero gainera zintxotasona hondiarekin, zero eguneko 0,8 bakarrik aixatzen dituenez gure pensioak etorkizuna gero eta beherago eta okerrago joango da. Eta guk gazteizko lekebiltraria izkazen genion kompletaz ezala diru hori mila eta larogei eurotaraino hilero. Hori da gure eskaria? Zin, no, sí, eh, el día 23 de de noviembre, exactamente, pues introdujimos en, en el Parlamento Vasco esta iniciativa porque pensábamos que iba a ser respaldada, teníamos la seguridad que iba a ser respaldada por las firmas que se exigían para ello, que eran 30.000 ¿eh? en, en este caso, en, la, en nuestra comunidad, Para que esto saliera adelante. No teníamos ninguna duda, teníamos ya experiencia de cuando el, se planteó el tema del copago, el no al copago, recogimos eh, una iniciativa parecía no fue una ILP, pero fue una recogida de firmas, llegamos a las 46.000. Entonces, no teníamos ninguna duda de que llegaríamos a ello. Por tanto, eso nos animó a presentarse ahí el esa, esa, esa iniciativa eh, popular. De todos modos, eh, el recorrido pues fue fue fue muy breve. Ahí hay unos trámites, eh, teníamos la garantía de que en un mes nos tenían que responder en un sentido o en otro a esta iniciativa. Para ello se reunió la mesa de partidos, entonces eh, ya tuvimos desde el primer momento pues bueno, la En principio, la negativa de los partidos. De los partidos, bueno, no de todos, pero sí del PNV, del de PP, de PSOE y de UPyDN. Y ¿Eh? a Chibildu lo apoyaba sin ninguna duda. Esto eh, fue así. No obstante, ellos, para salvar, como siempre, su mala conciencia, no sé si su mala buena o, o si tienen conciencia, pero bueno. No tienen, eh, ¿eh? para mí que no. La que tengan, o pues, si es que la tienen, pues entonces lo que eh, recurrieron es al... A, a la varita mágica que ellos siempre tienen y a la carta que siempre tienen guardada en este caso era un, una consultoría bueno un, un, un grupo de eh, observadores jurídicos no la consulta siempre a la ley no a la ley entonces ellos sabían perfectamente que desde ahí lo iban a cortar y efectivamente así sucedió eh, los observadores jurídicos estos en un principio no vieron ninguna objeción En cuanto a las formas en la Ilp era según ellos perfecta en cuanto a las formas y en cuanto al contenido pues bueno había dos partes había una con la que ellos estaban decían que podía podía seguir adelante era lo que mi ha dicho antes la compensación hasta 1080 euros de las pensiones mínimas que en estos momentos pues existen que son menos de 700 en unos en miles y miles de, de pensionistas hasta ahí eso sí porque veían que podía ser así pero lo de crear un órgano propio que gestionase las pensiones desde aquí, ¿no? Desde eso ya, eso era, vamos, eso... Ya, ya eso deschirriaba un poquito más. Mayoría... Entonces, pues hay eh, hasta ahí, hasta ahí, ese fue el recorrido que tuvo, porque luego, pues, eh, también negaron la, la otra parte, la de la compensación, desde los partidos también la negaron. Y nosotros, pues, eh, lo recibimos el día 23, la respuesta oficial, el día 23, justamente después de las elecciones, ¿no? Tocaba, sí, claro, era un mes lo que tenía disponible, coincidió con que después de las elecciones, pues, después de haber hecho propaganda, sobre todo el PNV, de que las personas son lo más importante, las son lo primero, etcétera, etcétera. tranqui, vale. que igual vuelve a haber elecciones dentro de poco, así que... Bye, pues lo tendremos muy presente, muy en cuenta, bye, bye, bye. Eh, Galera Chobat, eh... Ze motatako ekintzak egiten dituzue guzti hau, ba, jendeari jakinarazteko, zuen borroka mundu guztiak ikustezan? Bueno, e, guk pensionistak martsan bezeda, e, ego Euskal Herriko lau herrialdeetan daukagu plataforma. Lau plataforma, elkarrekin koordinatuak, eta hor bakoitzak bere autonomia dauka e, ekintza batzuk edo ez egiteko, satabaterako gitpuzkoan, Estrutura soziala ere diferentia delako Erri askotan egiten dute Hile edo behin Ba Kunturen bat edo besteren e, Aldarrikapena Eta jende e, Bueno, erantzun onarekin. Guk e, Bizkaian esate baterako Eta berriro ere Bilbo kalako Zentro bezala egiten duelako Bilbon ondaukago gehien bat Antolatuta Eta herrietan errietatik etortzen diren, asko, eta hor ere hilero e hilero egiten dugu elkarreteratze bat e, ja regularki. Eta hor, e, bueno, aztegitura batekin aldarrik atzen dugu, ba, gure egoera, e, proposamenak egiten dugu, eskariak egiten ditugu. eta hortik aparte, behin ba, bueno, eta berriz joan berrizaten dugu gazteitza edo parlamentuaren aurrera, Entrebistak ere euki ditugu eurekin, eisatabatako kopargoaren inguruan, egin genuen beste eskari bat, lege itxura ari gabe, baina bai eskari ofiziala, berroita zei mila sinadurak e, abestuta, ba, eta lortu genuen batez ere em, pensiori bahuenak, hau da, emezhortzen milatik berrak urteroan, urtean kobratzen zutenentzat... ba, kopagoa bertan-bera gelditzea, Osea, gobernuak berritzultzea ankobaratutakoa gauza txikia dira, baina zenbait ekonomiatan importanteak dira mm. eh? eta horrelako beste gauza bat ere egiten dena da bueno, asambradak eh, prensa erabiltzen dugu bueno, nola baitere gure momentu honetan gure inderra batez ere kontzientzia bat sortzean datza. Eh, hori landu nahi dugu. Eta aukago indarrik momentu hontan oraindik gobernuan kasgora jartzeko. Ez naiz eta 125a izan, eh? O sea, somos el casi casi el 25 de, de, de, so de esta sociedad. ¿Eh? Sí. eh bueno, y no vamos a hablar de nuestra aportación al producto interior bruto, pero a pesar de estar jubilados, pero, pero podríamos hablar, podríamos hablar, sí, sí. Bien, eh, ahí está claro que nosotros nos ha tocado eh, organizarnos prácticamente desde cuando, desde los, las últimas reformas, eh, tanto laborales por una parte, eso lo vivimos porque todos las trabajadores y trabajadoras, pero también las, las reformas eh, de pensiones todo junto con zapatero y después con Rajoy, no nos ha tocado vivir y ahí hemos estado hemos procurado estar en la calle denunciándolo, no eh, con la capacidad que tenemos tener en cuenta y esto creo que es eh, conocido pues eh, la gente mayor eh, tradicionalmente pues somos tendemos mucho a, a ser bueno pues no sé por por, por, por un significa sin fin de razones, bastante conservadores mm. y bastante, pues bueno conformistas, ¿no? conformistas bueno, pues mira, es lo que hay, hemos pasado peores tiempos, es lo que nos toca vivir etcétera, etcétera, todo eso pero yo creo que hay mucha gente que ya se está dando cuenta y de que efectivamente, por ejemplo el, el, la reforma de las pensiones, las pensiones tal y como están y sobre todo achacar a que no hay dinero es una, una gran mentira ¿no? y por otra parte también hay gente y mucha gente mayor que está descubriendo que lo que tras todo esto existe es un gran negocio un gran negocio ¿eh? para privatizar el tema de, de las presiones ¿no? o sea, sobre todo por parte de las de la banca etcétera. eso es así hay en ese camino es donde nosotros tratamos de incidir y sobre todo pues eso gracias a medios como como vosotros y otros que hay por ahí, pues, transmitir nuestro, nuestro mensaje. Jolito. Yo no sé si, si me voy a escapar ahí del, de cómo tienen organizado la entrevista aquí en claro, Los claro, Compas, claro. pero eh, me surgen un montón de preguntas, oyéndoos hablar, vale. y quería preguntaros cómo, cómo surge la idea de, de organizaros, de, de quedar entre vosotros y entre vosotras, para un poco reclamar los derechos que, como como pensionistas pues también tenéis no y me refiero eh, hemos vivido estos últimos años de, de crisis supuesta pues, crisis y de reformas pues un montón de movilizaciones en las que cuando toda la sociedad está incluida no desde niños pequeños hasta hasta personas de cualquier edad pero eh, igual soy de los pocos colectivo, ¿no? Como gente pues de, de mediana edad o de una edad comprendida entre los 20 y, y los 50, pues es más fácil estar en diferentes movimientos sociales. Igual no estamos tan acostumbrados a ver personas pues más mayores que sigan organizadas para para reclamar sus derechos y para pedir un poco pues lo que se merecen, ¿no? Y además desde ese perfil, desde un perfil de persona <risa> pues, es escada sí. o pensionista. Es, es que antes de, ya ha hecho Miquel, ¿no? Y es que vosotros Sabéis perfectamente porque lo habréis vivido y lo viviréis en vuestras propias familias. Sí. O sea, es absolutamente insoportable ¿eh? y es, es humillante que, que una mujer, eh, por ejemplo, no una mujer de, de, de, de, de edad que ha estado aportando a, a la familia durante años y años y años todo su trabajo, ¿eh? Que después de quedarse viuda, por ejemplo, le queden eh, 400 euros de pensión, 600 euros de pensión y que con, encima con eso tenga que hacer frente, además de a su propia existencia, incluso a la existencia de, de otros familiares en estos momentos, o sea, eso es eso es absolutamente indignante. Entonces, pues la indignación eh, no, sé, no, no, no produce más que eso, es una respuesta a veces automática, ¿no? Y otras veces, pues pues pues esa, ese automatismo te, te lleva a organizarte, te lleva a buscar salidas y, sobre todo, a, a denunciarlo y, y a, a, a buscar caminos. Yendo un buscan... poco a la historia que preguntabas y poniendo mojones, eh, tenemos que decir, somos la primera generación de jubilados que se plantean su jubilación como lucha, vamos a decir, social. Uh -huh. Ajá. <risa> Todo. En el año 2005 2005 vamos a poner Por poner una fecha más o menos ahí ¿eh? Nos damos cuenta En ese momento empezamos ya Con nuestras propias jubilaciones personales Y decimos Vamos a ver Ahora te queda Pasar el tiempo Pasear Ir al monte Que también está muy también, bien que también, ¿Vale? Pero <risa> veíamos, veíamos que había eh, Que la perspectiva ...y estamos hablando de años anteriores a la crisis... muchas veces se explica todo esto con la crisis... En ...el año 2015, 2005... Uh -huh. ...se estaba viendo... ...el ataque que se... ...estaba preparando contra las pensiones... Uh -huh. ...y en principio ese ataque venía... ...de intereses privados... ...los bancos... ...las grandes empresas... ...querían lanzar al mercado... ...pensiones privadas... ...el gobierno vasco ayudó mucho con sus más que pensiones uh -huh. ¿eh? que bueno, entonces nosotros dijimos de alguna forma habíamos también estado eh, militando en sindicatos y dijimos, aquí no hay ni una razón para dejar de, de militar aquí las pensiones, <risa> las pensiones las <risa> pensiones habrá que defenderlas porque lo que viene es serio uh -huh. ese fue el principio ¿eh? algún sindicato empezó a crear un frente nuevo de pensionistas que no respondía a las características de las anteriores eran gente joven gente de, en pleno trabajo nosotros éramos jubilados ya con nietos etcétera ¿eh? y posteriormente el siguiente paso se dio a una ampliación de la base de lucha que fueron las plataformas de pensionistas de los cuatro arrialdes esa es un poco la historia ¿eh? y respondiendo creo que tuvimos casi inconscientemente, el acierto de plasmar las malas intenciones que tenían los gobiernos y que después las han ido plasmando. ¿Eh? La reforma laboral, que tiene como consecuencia un vaciamiento de las arcas de los jubilados, nosotros hoy día, los que estamos jubilados, tenemos un promedio de 42 años cotizados. ¿Alguna vez he leído la prensa que vivimos ricos, yeah. después de haber cotizado <ríe> sí. muy poco somos no sé los sí. culpables pero gracias a nosotros, mientras estábamos trabajando, eh, jubilados tuvieron unas pensiones que por lo menos ellos consideraron buenas, nosotros hemos cumplido todas nuestras todos nuestros requisitos y vemos que nuestras pensiones cada vez valen menos a la hora de ir a hacer la compra esa es un poco la historia el traguero, bestia y causa oso importante, vale. ahora E, gu konturatzen ginen, e, ba, hautezkundeak zirenean, e, zoritxarrez e, gutaz gobarazen zirela justu momentu horretan. Ez erratik izan gara? Ez erratik izan gara. Ba, sori, e, esan baldima dugu eguneko, oi eta bosta baldima gara, baldima gara ia ia. Ba, begira, begira, begira zu, hola. Joaten patentzirenean ba, alako zentroetara, ez? Eh jubilatuen zentroetara ta bar eta erakusten zieten ez dakiz eta esaten zieten begira, horrengo urtean izango duzu pentsioen igoera ez dakiz eta, ba, eta eta ja horrekin ziurtatzen zuten beraien botoa izango zutela, ba mm -hmm. beia zen negozioa zen hor. Yeah. Hori ere uretzatzen, ba, beste beste ba, ostakit, erantzuna eman beharreko, ba, osa, na, naia, ez, naia. Eta naita gaue. Naita naiz. Eta horre ere ikusten dugu oso oso so importantea dela, adibidez, hainbat ba, eta hainbat klub edo zentro jubilatu zentroak Hori no, gure da, be, mingarria, benetan mingarria. Dore ikusten dugu alde bat zenbat denbora pasatzen duten hor. Hainbat eta hainbat jubilatu, gure familia, gure zeak, eta zer egiten duten, eta zer nahi duten, hor eh? ba, agintari horiek, zer nahi duten, horien gandik zer esperdu duten, hor eh? ba, egotea. Eta hori, hori, hori, ni hablar, Eskera ni hablar, claro, ni hablar, esko ya esan. Ba, zegin egin. Nari pila guztatzen zaite? Eh, esan duzutena, ba, hori. Ja, nagoziak izan da, zelan eh, militatzen jarretzen duten ze klaro, militatzeko eh, arrasoi asko daude. Bai. Eta horrek nola bait, eh, lurrera botatzen du, askotan dagoen mito hori, militantzia eta idealismoa eta gauza horiek gazteen kontuak direla besterik ez, ba, gazteak apurbete txoriburuak arelako. Zona, eh, pertsona, nadineko so, pertsonak eh, militatzen ikusten dugunean, eh, argi geratzen da borroka egiteko arrazoi asko eta asko daudela eta ez dela soli gazteon gondua. Zoionez. Bai, eta gainera gugu ikusten dugu ez e, eskutik joan behar dugula. E, gazteria ikusten dugu nola da nola dagoen, ba, ikusten dugu e, Ez kemen hori da, eh, nahi ditugu eh, jubilazio eh, desenteak, nahi ditugu jubilazio justuak etorkizunean, baina ikusten dugu aldi, aldi, aldi berean ikusten dugu gazteria nola dagoen bere lan munduan, ze lan posto dituzten, ze, ze soldatak, ze egoera laboralean dauden. Ikusten dugu, ba arteko harteko eh, erregulatuta zegoen mundu hori, lan mundu hori, nola botaduteen ankas gora dena. Eta hoien eh, biktima zuzen zuzena dira gazteak. Ordoan, guk, nahi tanai eskuan berdu berai eneskuti. Orida, beste gure... En este momento la lucha, por ejemplo, de la gente en edad de trabajar y la de los jubilados es la misma. Eh? Y además tenemos que decir bien alto eso. Eh, a los jubilados, desde la prensa oficial, desde, desde el lenguaje que se utiliza en los bancos a la hora de ofrecer... ...pensiones privadas... ...se nos ha criminalizado... ...y digo criminalizado... ...en el sentido de que se considera... ...que... Eh, ...la incapacidad del gobierno... ...o del fondo de pensiones... ...para hacer frente a nuestros ingresos... De cada, ...de cada mes... ...estriba en que hoy... ...la gente... ...vivimos muchos más años... Y ...eso es cierto, no vamos a negar... ...eh, hace 20 años... Un trabajador cuando se jubilaba Tenía una media de 6, 7, 8 años De jubilación ¿Eh? Nosotros tenemos cerca de 20 años ¿Eh? Pero tenemos que decir clarísimamente Que están manipulando el lenguaje La gente que vive hasta Los 82, 3 años de promedio Que hoy tenemos en Euskal Herria, No somos los culpables De la incapacidad del sistema para hacer frente a las pensiones primero las pensiones se cubren con la gente que está trabajando y lo primero que han echado por la borda es el mercado del trabajo ahí tenemos 5 millones y medio de parados tenemos unos jornales de miseria tenemos ofertas para crear empleo Que hace, por ejemplo, Rajoy diciendo que los primeros 500 euros 600 euros, etcétera, no van a cotizar, entonces tenemos el trabajo pues eh, por días por horas tenemos unas condiciones para disfrutar después bien, a todo esto hay que decirle que es esta estructura que ellos están poniendo en marcha lo que crea lo que crea El, la incapacidad de hacer frente a las pensiones nosotros lo hemos cumplido ellos ahora están cumpliendo solamente con los intereses in, eh, privados a los que tienen que defender y la crisis les ha venido muy bien para explicar esto y aprovecho también el momento me gustaría que la gente que de buena voluntad al jubilarse ha ido a los centros de pensionistas ...ha ido a los centros de jubilados... ...a pasar su rato libre... ...eh... ...que vienen alrededor... ...que también seguramente... ...van a tener que cambiar un poco el chip... ...eh... ...porque... ...el mundo que les ha protegido hasta ahora... ...ya no es... ...eficiente... ...van a tener que salir... ...antes o después... ...van a tener que salir... ...que no se conformen... ...con la fiesta de recepción que les hace cada año... ...el Ayuntamiento de Bilbao... ...el día de los jubilados... ...que rechacen... ...esos recib eh, recibimientos... ...ay, ay... Vale. Y, ...bueno, luego también... ...hay que insistir... ...y hay que subrayar... ...que las pensiones no tienen por qué sustentarse... ...solamente en base a lo que... ...cotizan los trabajadores a lo largo de los años... ...ese ha sido un sistema... ...ese ha sido un sistema... ...ha sido el sistema, ¿no? ...hasta ahora... Eh, al que hemos estado también nosotros sometidos porque estamos dentro de, de lo que es el Estado español y ahí hay, ese es el sistema que ha funcionado hasta ahora, pero no es el único ni mucho menos, o sea eh, se puede organizar otro sistema de, de pensiones donde los presupuestos eh, generales aporten dinero porque hay que decir muy claro que en Euskal Herria, en Euskal Herria y en toda Euskal Herria, el Producto Interior Bruto como dicen ellos, que les gusta tanto fardar de eso, eh, es más alto que la media europea, pues si es así ¿eh? vayamos a tener, a tener también los, los porcentajes europeos que de, de ahí se aportan a las pensiones por y entonces veríamos que no hay tanto problema para, para garantizar unas pensiones justas, dignas para todos y todas yo escuchándoos me acuerdo de situaciones como la ocurrida en Argentina con las pensiones que el uh -huh. gobierno las privatizó uh -huh. y que luego ha querido recuperarlas yeah pero lo que supuso para millones de jubilados y jubiladas en, en Argentina uh -huh. de, de ruina, de, uh -huh. de, de, de crisis, de pobreza, uh -huh. no se imagino que también incluso de suicidios, uh -huh. un tema que tampoco, del que tampoco se habla en los medios claro, de comunicación, claro. pero que estoy seguro que también puede afectar a muchas personas en el Estado español y en Euskal Herria. Por supuesto uh -huh. va a afectar, lo que pasa que dicen no y... que no se puede hablar de ello los medios de comunicación para evitar el supuesto efecto de llamada o de imitación. Claro, nada más lejos, en realidad no quieren hablar de ello para... No sacar a la mesa una problemática real Y bueno, también lo ha ocurrido Que en Congrecia, ¿no? Ya más cerca soledad, Aquí en Europa, soledad, como, imagino que todas soledad, estas cosas soledad, las, soledad. las veis, ¿no? Soledad. Aparte de lo que ocurre en nuestra A vuestros más vale. más cercano Y, y, y os dan Muchísimos más motivos, pues para Para denunciar, por ejemplo, sí, lo que comentabais sí, sí. De, de la privatización de las pensiones ¿No? Que, mm. que es lo que incluso desde la desde la los colectivos de empresarios también ya, están presionando ya, para que todos los que eso todas eso las eso personas eso tengamos eso un eso dinero eso en presiones es. privadas que luego terminan saliendo a bolsa y y sí, muchas sí. veces va muy bien así no se ¿Sí? está yendo súper bien en Estados Unidos así va a las pensiones sí. privadas y tal sí. muy bien con respecto a las pensiones privadas hay que sí. decir que la gente que invierte ahí uh -huh. debe saber que la rentabilidad es muy inferior Hoy, por ejemplo, con el sistema de pensiones públicas, el dinero que entra en caja sale de inmediato a cubrir las jubilaciones de la gente que está ya uh -huh. en esa edad. La gente que ingresa una, un capital o un dinero en pensiones privadas uh -huh. va a hacer uso de eso dentro de 30, 40 años. Uh -huh. Y dicho por un ministro español... Uh -huh. ¿eh? es tres o cuatro veces menos rentable que las pensiones públicas. Uh -huh. Es más, tiene todos los riesgos de un negocio y de un banco privado. Ya sabemos lo que ha pasado con la crisis, con los bancos privados. Uh -huh. Y estamos diciendo otra cosa también. Aquí, muy cerca, hemos tenido la experiencia de los de las preferentes... Sí. ...el 90% de la gente... ...que ha estado atrapada... ...en las preferentes y en las subordinadas... Mm. ...sea de Eroski, sea de Fagor... ...sea de, de quien sea... Mm. ...eran jubilados... Sí, sí, sí. ...jubilados que sí. se han fiado... Sí, sí. ...de esos bancos... ...que es. pensaban que eran cercanos... Mm. ...eh... ...y que aprovechando un cambio legal... ...que les ha permitido el gobierno vasco... Mm -hmm. ...han permitido que echen al mercado un veneno que decimos ha dejado al 90% de los pensionistas sin las pocas sin los pocos ahorros, ahorros que tenían ya por ir un poco terminando eh, antes hemos comentado un poco de, de broma que se había llegado un poquito más tarde porque venía de de hacer sí, sus recaos ¿no? sí, sí, de, sí, de, sí. De, de sus, sí. sus pasos para la farmacia pero esto que he dicho así un poco de broma es un tema muy serio porque la, la sanidad pública también se ha aprovechado la, la mal llamada crisis sí. aunque aquí nos gusta llamar estafa por sí. ciento eh, pues bueno para hacer grandes recortes ¿no? en, en la sanidad y que os ha afectado mucho en particular a, a, a los jubilados y jubiladas bueno, y al cabo los, a los usuarios de las farmacias los que más las usáis sí. en fin, sí. antes sí. habéis hablado un poco sí, de, hay, del copago, pero, del copago. Hay sobre todo, sobre todo Eh, hay un tema que es Lacerante y además que uh, bueno, Ataca directísimamente Y las consecuencias <coughs> eh, No solo aquí, en todos los países donde se ha experimentado Esto han sido gravísimas no Por ejemplo, eh, aquí de Había ha habido Unos 454 medicamentos ¿no? uh -huh. eh, Que con Las últimas reformas Estas de, de la imposición del copago ¿no? Por ejemplo, pues de estar De estar eh, subvencionadas Al 100% ...han pasado a tener que pagarse en su, en su totalidad. Bueno, pues uh -huh. esos 450 fármacos, en la mayoría de los casos... ...son fármacos que tienen que utilizar, pero los utilizan... ...personas que tienen enfermedades crónicas. Uh -huh. crónicas uh -huh. Lo cual eh, conduce a esas personas... ...en los casos en los que eh, muchísimas de ellas... Perciben esas pensiones que hemos dicho antes Menores de 700 euros Pues en muchos casos a renunciar a, Al uso de, de ese medicamento ¿no? Lo cual es que lo iglesia, les conlleva alucinado. Clarísimamente A la, a la, a la agudización de, de su propia enfermedad no A tener que dirigirse luego Por urgencias, etcétera A, a ser tratados y demás. Es que claro, hablemos de enfermedades pues eso, tan comunes no, como, como la diabetes claro, por por ejemplo, Es súper común en la tercera edad por ejemplo, Que necesita un tratamiento ejemplo, diario Siguiendo con ese por ejemplo, tema por ejemplo, eh, Hay una cosa ...que como persona, ciudadano, eh, con derechos, no puedes permitir nunca... ...y es que te mienta, que te mienta por ejemplo un consejero de la Osaquideza... ...porque ha mentido y lo quiero dejar bien claro, no retiro ni una palabra... ...en su momento el señor Darpón dijo que esos 427 medicamentos no creaban ningún problema especial. Eran o medicaciones, medicamentos para problemas muy pequeños, de yeah. mayor importancia, ah, sí. Sí, o eran sí. o eran medicamentos que tenían sustitutos Genéricos. de la seguridad social. Y yo tengo que traerle al señor Darpol una situación que he vivido muy de cerca estos días. Eh, un familiar mío, ...tuvo que acudir a urgencias el día 23 de este mes... Sí. ...de este mes no, del anterior... ¿eh? ...por dolores eh, de tipo reumático... ...no sabemos muy bien de qué, pero por dolores fuertes... No, no. ...le dieron, le recetaron una, un medicamento... ...cuyo primer eh, efecto fue no, no quitar el dolor... pero sí crear un problema nuevo añadido uh -huh. que fue eh, una paralización del sistema digestivo y el día de Navidad el día de Navidad, el día 25 tuvimos de acudir de nuevo a urgencias y un médico porque bueno, eh, ya la situación era insostenible, no podía evacuar, no podía, tenía uh -huh. una paralización total y le dijo Que solo le podía dar una medicación que no estaba en la seguridad social que fuerte ¿Eh? y le puso en un papel sin ningún receta, o sea sin ningún o sea encabezamiento ¿Sí? y nada un papel cualquiera que tenemos no era una receta vamos. ¿Eh? No, que no. además tenías que ir tú en ese momento a buscar la farmacia a pagarlo etcétera y en ese momento te sientes burlado siní ofendido De modo que si llego a estar cerca del señor Darpón, le hubiera dicho que se eh, desdijera de todas las palabras. ¿eh? Esas situaciones a las han creado con la excusa de la crisis. Y de esas situaciones que tú vives en un momento determinado, tiene que haber necesariamente, por simplemente por, por, por la sociología, por, por los datos, tiene que haber muchas cadavillas. Muy bien. Pues, pues, bueno, pues compañeros del Pensionista que marchan de la Plataforma de Pensionistas de Euskal Herria, agradeceros muchísimo ¿Vale? la oportunidad de ver a César Cercaro por aquí. Que aquí también pega un poco la, el viento, además, aunque esté saliendo bye, el sol, por fortuna. Bye, bye. Haber estado con nosotros acompañanos en, en esta, en la ridenda, en esta radio de la Irola, en la calle. En esta misión callejera, ¿no? Y o sea, y, y además, por, por dar el ejemplo de que no so, no solo existen esos jubilados que acompañan a veces esos anuncios, ya habéis visto, ese o anuncio de una señora mayor que mm. se quita de comer para darle de comer a, a sus nietos y se queda allí yeah. sola Olvida. comiendo pan duro. Sino Creando que, el estereotipo, ¿no? Que Olvida, buscan O, o, o, o, o, o, que, o las o personas la o eh, jubiladas sacrificio. Eso es, además yo pueden estar ahí muero. Solidaridad y ser generación Y para terminar... Sería un... yo por mis nietos mato Por lo último, no, último si nos podéis dar algún... Comentar alguna forma de que cualquier persona se pueda poner en contacto con vosotros asistir a vuestras asambleas o alguna... Bueno, pues antes Miquel ha dicho y todos los normalmente... No, no. Los, eh, no, no tenemos antes teníamos un tercer viernes sí, pero bueno, era, pero bueno eh, todos los meses en la plaza circular en, en Bilbo eh, en, sí, nos un, viernes, aquí, un viernes un viernes que nos puede ser tercero, segundo, Eso, sí. depende pero sí nosotros ahí solemos recabar los correos electrónicos y ya nos ponemos okay. a partir de ahí contacto con, con esta gente ¿Tenéis alguna o sea página que, web o algo así? Sí, tenemos sí. una página web eh, Pensionista ver, pues, marchan. que marchan Pensionista uh -huh. Aventua, arroba... Sí, comentadlo, comentadlo, tranquilo. <risa> es que lo está aquí apuntando el compañero. En su pista marchan, aroba, arroba... Aroba, aroba, Aventua... Eh, Gemail. Gemail. Gemail. Gemail. Gemail. Gemail. Gemail. Bueno, pues sorry, es que Carricasco, vale. también os agradezco mucho y, y, y bueno, en eta... mostrar mostrar a la gente que vale. que el que hacer cosas y organizarse no solo gente de cuestión de jóvenes bueno. y para pues nosotras igual pues que es, estamos más acostumbrados pues pues... a verlo a vivirlo, pues vale. no es un referente y no es vale. un, un alivio en parte, eh. También sí. veros ahí eta... con ganas y con fuerza. Sorry, está el karrikin lortuko dugune. Vale. Vale. O sea, lortu beh argugula. Eso hago este bideoeri. Ori da, ori da, ori da bidea. Ba, sei zeuen borrokan eta beti izango dituzue irola erratia mikroak xabergi zu esker, mi esker, esker, esker, esker, bai bai. Vale Amor, va. Animos, Venga Amor. va. Baur. Ona hemen aipua, ona hemen legea, horra horkaikua Horrek ez duentzuna, maio eta ingutea ez, Ona hemen doioa, aukeratu obea Zero eta infernoa, begietan zua Belarri tankea, eh, ez eko txerruak guri Urazoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak zetan ere daude marrazoak Urlak eta erasoak, drogak eta pausoak Entzun, gure zaratata, ez hitu gukaz laizen Arrakazta lortzeko batzulek daugateitura Ez da hon ura hemen, sonik bihotza bai Horregaitik guentzun dagero saudei zerritan blai Azken grabaketatik Zadira urteak, da honekin arrapatzen zaituzte uste guztekabean Azola kabeak, gabea karreta egona dilena besta Zarri zarek, da hoina besta larri nari Zizkua gora, jota, jota, maiukana abil Zin margurte, zin gertitu ez dago zer egin jik Dizilik dizi harti zintzilik edo herri beste lana, ai beste rap ez aiko meni Gazuripendiz egizegi aurrera beti aferri kezai libi maioen txok Manago brezu zer model, hon niño zeo zer itxo oite Pasado hartua eta jokua zidastu gabe Zua belantze errekalde nazizeg Kolpes, kolpes ikasten bizi legea idazten Tarin eurera lertenak atxean ta urrera nereak Alboan lagunako orean maiteak Suakea, gira, harta defendan, tapakea, lastana, bere zuakea kra rsubakea eta son karakudea tira arte zuzura de naturaltea zu arena da defensa que les coda un farreska esta figura ni zer ven kuda esta paquea aspalditix aurik irekitzeko irikatu bernean beti nirekea do azulebidi quedarada astala ya berenak gara baita gureak ere gure budasoen amodiaren ondorio senchu ga sen malcomustigen galet dikare gustietatik gora erre bidetik otean chakurren saura kalboan bai eragospeni Gertu neskagerdu zinerdin Nibel, diprez, ostiaria iz motel Matzurkeria kutxiozu profesionalei eta onerkiak ere Demen duzu zure taldea Bota zure dizkak sakarrontxira eta entzun entzun, entzun entzun! Arremanetan gaude! Se lu lortu la hurtu tarde en tun legea en tun chen tu karvaten cedera el busto fedea en su denosen mayuba ken koldean en legea en tun chen tu karvaten cedera el busto se fedea en su denosen mayuba koldean ora gure giro gure giroa ora gure giro gure giroa ora gure giro gora gure giroa ora Gora gure giro gora giro gora giro gora gure giro gora gure giro gora gure giro giro gora giro presa de la desesperación quemaba la semana pasada a la oficina del INEM de la calle Bueno, ya estamos aquí de nuevo en directo, recordamos, a través del 107.5 de la FM a través también de nuestra página web www.indominio.net barra Irola, nos podéis escuchar o Podéis venir aquí y escucharnos en directo. Exactamente, también físicamente nos podéis encontrar en el pequeño stand que hemos montado a la fuera del ...de la Erridenda... ...en el espacio de comités internacionalistas... Eh, ...la calle Ronda número 12... ...exactamente... exactamente ahí, ahí. ...en el corazón de, del casco viejo... a la eh, ...bueno pues seguimos con este programa especial... ...de Iroi Ratia, Irola Cadean... ...en este caso pues bueno... ...tenemos ya con nosotros a, a Raquel... ...de la Asociación de Padres de, del Instituto de Secundaria Solopoheche... ...bienvenida... Sí, ...gracias... ...gracias por estar con nosotros y con nosotras aquí en este comienzo de año, eh, año 2006, eh, comienza ya, pero vamos a hablar de una lucha que lleva ya más de tres años, eh, una lucha que quizá algunas personas no la conozcáis, pero desde Irola la hemos llevamos siguiendo ya desde hace un tiempo, hemos tenido la oportunidad de, de estar en convocatorias, de, de concentraciones, eh, también hemos llegado a estar en en charlas en las que se hablaba con, con expertos eh, sobre el tema y, y, y en otras circunstancias para denunciar pues lo que es la contaminación electromagnética. En este caso, la contaminación electromagnética de, de, de unas antenas de móviles que desde los ascensores de Solocoeche enfocan directamente al instituto de, de secundaria de, de, del barrio de Solocoeche Y bueno, un tema delicado, porque por desgracia en el Estado español, aunque Europa sí, no, no, se, no se tiene muy en cuenta, no se trabaja demasiado, pero, y, y que tampoco aparece demasiado los medios de comunicación... Y que, y que ya está probado que sí que afectan ciertos niveles o todos los niveles que, que, que se alcanzan y que están testados y, y confirmados que se alcanzan en el Instituto de, de Solocoeche, eh, rebasan toda la normativa que desde la, desde el Consejo Europeo, por ejemplo, ya está registrado registrada. ¿no? Y entonces desde desde hace más de tres años decimos que se está haciendo se, se, se hace una petición por parte de la asociación de, de padres de, y otras y madres y otros otros colectivos para que se tengan en cuenta esta esta contaminación tanto al gobierno vasco como al ayuntamiento y en particular el departamento de educación para que se tengan en cuenta esa pantalla este edificio O, o bueno desde mi punto de vista estaría bien también que se cambiara la antena ¿no? o se cambiaran las intensidades de emisión pero bueno de todo cumplir, esto para que a sus leyes. se cumpliera la ley pero de todo esto vamos a hablar con Raquel eh, sé que he hecho un resumen un poco a mi manera pero yo creo que, que sí que por lo menos le puede servir a la gente para situarse en esta lucha intensa que lleváis eh, desde la asociación de, de padres y madres Bueno, buenos días a todos y feliz año eh, Gracias por volvernos a dar la voz Porque eh, La verdad que nos hace Falta difundir nuestra lamentable Situación Yo quería matizar que nosotros llevamos Tres años de lucha Pero que ha sido una lucha que retomábamos De la que habían iniciado los vecinos Hace 15 años eh, O sea que realmente La situación es eh, lamentable eh, Por todos los lados que se mire Porque empezaron a, comer, a colocar antenas en el año 2000 eh, fueron denunciadas y, y bueno a pesar de haber eh, un real decreto al que se amparan eh, nuestros políticos y las instituciones que hablaba de minimizar cuando había espacios sensibles eh, nunca se pillaron los dedos diciendo hasta cuánto había que minimizar a qué distancia había que poner antenas pero había que minimizar el ayuntamiento lo entendió como que había que dar más concesiones de hecho en estos momentos tenemos concesiones de 13 antenas colocadas a 30 metros de las aulas ...y a la misma altura de las de las propias clases... ...con lo cual eh, la radiación que reciben los escolares... ...es muy elevada. Eh, nuestra petición eh, siempre ha sido la retirada de estas antenas... Eh, ...el tema de apantallar era una medida... ...un parche que nos protegía de alguna manera... ...porque nos negaban la posibilidad... ...de una reubicación de las antenas... ...entendíamos que era una medida... ...que no protegía a los vecinos... ...porque claro. padecen la radiación... ...y en esas casas viven niños... ...y gente mayor... Ah, ...o sea que la solución era... ...eh... ...totalmente... ...eh... ...se quedaba corta... Y, ...y bueno ahora la... ...nos hemos unido junto con las plataformas... ...la Federación de Asociaciones de Vecinos de Bilbao... Ah, ...junto con biochan ...eh... ...la Asociación ah, de Vecinos de casco de, del Casco Viejo... ...eh... ...estamos eh, también con eh, trabajando con otras plataformas a nivel del Estado español... ...y, y estamos unidos para pedir que retiren eh, las antenas de este entorno... ...que a todas luces es inadecuado. Eh, luego, bueno, decir que eh, nos parece lamentable que los políticos... ...nos hablen de un Real Decreto del año 2000, 2001 en concreto... Eh, ...cuando la telefonía estaba eh, empezando a desarrollarse... Uh -huh. eh, ...no estaba los niveles actuales que, est que estamos... Uh -huh. eh, ...en este eh, re Real Decreto ya se habla de proteger espacios sensibles... ...como es un centro escolar, aparte hospitales. de geriátricos, uh -huh. hospitales... Eh, ...parques públicos, uh -huh. eh, no se hizo nada... ...luego al año siguiente hubo una orden ministerial... ...que hablaba de... ...ya concretaba más los espacios eh, sensibles... ...cuáles eran, los había una ampliación de más lugares... Uh -huh. ...en el 2003 se hizo la ordenanza de Bilbao... ...que ya empezaban a hablar de que había... ...en un entorno de 100 metros... ...había que minimizar cuando hubiese espacios sensibles... Uh -huh. eh, ...esto nunca se ha hecho... ...de hecho a las operadoras nunca se les ha pedido... ...un estudio de a qué niveles estaba nuestro centro en concreto... Uh -huh. ...entonces... Ahora se escudan en la ley de telecomunicaciones del 2014, que te pueden expropiar tu azotea y tal, ah, pero... es verdad, para poner en antenas, sí, sí, pero sí. Pero ¿qué sí, ha sí. pasado en esos años? ¿Por qué no han cumplido esta ordenanza? Porque ellos dicen, el Tribunal Superior, que se ha encargado de tumbar muchas de estas ordenanzas, eh, hay es, este punto de protección en espacios sensibles que no se tiró, porque no se ha llevado a la práctica. Eh, luego también es lamentable que nos pongan antenas antenas dentro, eh, que es el wifi, uh -huh. que la gente eh, piensa, bueno, yo no tengo el problema y el wifi ya lo tiene eh, prácticamente toda la población en la calle, sí. en sus casas, sí. en las escuelas. ¿Y por qué el ayuntamiento, educación, por ejemplo, que coloca estos aparatos, luego te dice que no tiene aparatos para medir la radiación que emiten? Esto es vergonzoso. Entonces, hasta ahora nosotros también queremos denunciar que son los pro las propias familias quienes estamos pagando estos estudios para saber a qué niveles de radiación están expuestos nuestros hijos. Entonces, nosotros decimos que si encima que nos radian sin consentimiento, que por lo menos nos den la información de qué niveles estamos recibiendo. entonces eh, bueno También eh, decir que el colegio Ibaiondo en Gasteiz sí. fue apantallado, sí, sí. no entendemos por qué este agravio comparativo, uh -huh. con unas medidas cientos de veces por encima, nos pareció justo y necesario el apantallamiento en ibayondo, pero nos parece urgente el apantallamiento en Solocoeche mientras esas antenas estén ahí, uh -huh. no nos dan ninguna respuesta, o sea que aquí a unos escolares se protege y a otros no. Eh, uh -huh. sin ningún tipo de argumento uh -huh. eh, y, y bueno ahora recientemente bueno, eh, a principios de año uh -huh. el Parlamento Vasco Eh, hubo una iniciativa al grupo Bildu de dar eh, de pelear por 25.000 euros que era lo que nos costaba pantallar cuatro aulas y el patio que era el espacio más afectado sí. aunque la afección del centro es mucho es mayor total. es total pero bueno, cogemos eh, lo más grave sí. ¿y qué pasó? que eh, no, no salió la negociación con este grupo pero sí eh, el PNV y el PSOE consiguieron que el Parlamento Vasco nos concediese 25.000 euros. Uh -huh. ¿Qué ocurrió? Que la delegación, en lugar de aplicar esto, que ponía claramente que era para apantallar, sí. eh, dijo que era el propio Consejo Escolar quien tenía que sí. decidir de acuerdo y con debido consenso uh -huh. en que se destinaba este dinero. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó en el Consejo Escolar? En votaciones el 1 de julio, pues bueno, no hubo consenso en el sentido que las familias decíamos que si ese dinero se había dado para un objetivo, había que dedicarlo para ese objetivo... Uh -huh pero que bueno, eh, no veíamos que había que elegir entre ser radiados por wifi o ser radiados por antenas de telefonía, claro. había dos problemas y los dos había que atajar, sí. pero bueno, salió una mayoría, eh, profesorado votó y son mayoría, que había que gastar el dinero en cablear uh -huh. y bueno, se quedó que estas navidades se iba a cablear. Eh, nosotros decíamos que podíamos usar el dinero para las dos cosas hacer lo más grave de las dos cosas pero se van a cablear aulas que no tienen wifi pero eh, se ha decidido así con lo cual nos colocaba en una situación de que seguamosmos estando desprotegidos de las antenas del exterior y ahora en en, una, en la enmienda de los presupuestos para el 2016 del ayuntamiento Eh, el Grupo Bildu de nuevo lo volvió a pedir de traer 23.000 euros para apantallar, uh -huh. entonces eh, el 27 de noviembre salió con los votos en contra de PNV, PSOE y, y bueno, eh, abstención del PP, uh -huh. Udalberri votó en contra, pero quiero clarificar aquí que luego ellos se han detractado de esta de esta posición y han votado a favor no porque no tenían conocimiento real y bueno, incluso se han disculpado y, y en cuando hemos presentado alegaciones a esto, eh, ellos han votado a favor. Pero claro, como PNV y PSOE se ha mantenido en contra, eh, no, ha no ha salido adelante. adelante. Lo más lamentable es que el PP se ha ...y justo al salir el día 24 de diciembre del ayuntamiento... ...que fuimos 12 afectados, padres, madres... Eh, ...con nuestras camisetas y tal, al pleno... ...porque podíamos entrar, era público... Eh, ...salir del ayuntamiento y PNV eh, presentar una moción... ...donde decía que para el pleno en enero había que... ...o retirar esas antenas de ese entorno... ...o tomar medidas de protección, apantallamiento... ...para disminuir estas radiaciones... Entonces, pero claro, ya era demasiado tarde. Nosotros siempre decimos que, que están muy bien, que cambien de posición, pero en su momento, porque ahora estamos eh, ya los presupuestos del 2016, yeah. no ha entrado esta partida. Se supone que entren para el 17... ...para el 17 te, eh, tendremos que volver a intentarlo... ...bueno, mmm, también comentar que... ...hay una iniciativa... ...hay iniciativas ciudadanas... ...que puedes eh, presentar tú una moción... Uh -huh. ...en el ayuntamiento... Eh, ...hace recientemente la, la ha presentado... ...la plataforma contra desahucios... ...y ahora tenemos idea de registrarla nosotros... Uh -huh. ...para que se proteja el centro... ...y con la petición de que retiren estas antenas... ...de, de este entorno tan próximo a viviendas... ...y al centro escolar... Uh -huh. Entonces, eh, hemos tenido una llamada del concejal de Medio Ambiente que nos cita a vecinos y, a, y a, a la Asociación de Padres y Madres para el 14 de enero y esperemos que sea para que nos den alguna solución porque ya está bien de escudarse en pretextos que no tienen ningún sentido porque estamos teniendo todavía 28 microvatios centímetro cuadrado en el patio, para el que no entienda de esto son 280 veces más de lo que dice la resolución 1815, que es una resolución que en febrero del 2014 se adhirió el Parlamento Vasco con la firma de todos los grupos políticos uh -huh. y que en todo el año no la han desarrollado, de los seis puntos que, que se comprometieron, sí. no han desarrollado ni uno, No han hecho nada porque estemos a estos niveles uh -huh. y lo que nosotros decimos es que si hay cobertura y se puede estar a unos niveles inferiores, porque tenemos que estar a 28 microvatios centímetro cuadrado? Uh -huh. O sea, en Castilla-La Mancha eh, están desde el 2001 los escolares a 0,1, uh -huh. en Donostia se ha hecho una ordenanza garantista recientemente que sí. bueno que espero que sea aprobada por todos los grupos políticos en el ayuntamiento y vaya adelante uh -huh. porque es una ordenanza pionera uh -huh. que nos servirá a los demás para a ver si tomamos ejemplo uh -huh. en vitoria en la ordenanza se ha incluido una disposición que es una protección a los centros sensibles y aplicación inmediata al 0,1 uh -huh. y aquí el ayuntamiento se niega a modificar la ordenanza actualizarla a pesar de que está obsoleta uh -huh. y se niega a hacer eh, Eh, ...a cumplir lo que ha afirmado, que es eh, bajar los niveles a este 0,1... ...que creo que no es mucho pedir, porque ya hay un informe, eh, el Bioiniciativa... ...que se publicó en el 2012, uh -huh. que recoge más de 3.800 estudios... Uh -huh. ...y que hablaba de una protección para la población eh, escolar infantil... ...como más vulnerable, uh -huh. de 0,0003... Uh -huh. ...y estamos hablando de que decimos un 0,1... ...o sea que se dejen de poner pretextos... ...porque hay cobertura con esos niveles... ...dejen de estar protegiendo a las operadoras... ...que hacen lo que les da la gana... ...colocan las antenas donde se les pone la nariz... ...y encima en lugares no apropiados... ...porque la azotea de los ascensores de Solocoetxe... ...es decir, que tenía una, una concesión desde el año 1934... ...para uso único y exclusivo de transporte. Uh -huh. O sea, en ningún momento aparece que pueda tener otro distinto uso... ...para un negocio de antenas de telefonía móvil... Uh -huh. eh, ...y sin embargo eh, se ha dejado este suelo a este dueño de los ascensores... ...que ha colocado ahí su, su estación base uh -huh. con, con licencia para 13 antenas... ...ahora están funcionando 7... Tenemos todos los operadores porque el enclave es muy goloso y porque hasta ahora pero nadie... El enfoque deja... aquí al casco viejo... Un, sí, un pero está tan mal hecho porque en claro. realidad... Eh... Eh, las radiaciones eh, como están a la altura de las de las viviendas y de la escuela sí. dan están direccionadas eh, justo dan a los muros, colocó sí. la cobertura en el casco viejo es pésima, Ajá. porque habría que llevarlas, yeah, porque yeah. cualquiera que entienda en urbanismo de cómo se colocan las antenas, sí. se ve que ese enclave no era uh -huh. no era para eso, uh -huh. había que colocarlas en otros espacios, pero bueno, se niegan a cambiarlas. Uh -huh. entonces esto es lo lamentable. Uh -huh. Entonces eh Ya estamos cansados de que digan que no hay evidencia científica, cuando es uno de los temas que mmm, se habla de, de más de 25.000 estudios de daños a la salud, cómo pueden decir que no hay evidencia, y si no pueden decir que es inocuo, porque ahora te dicen que nada es inocuo, que apliquen un principio de precaución. Y ese pasa por retirar las antenas de este entorno. Y bueno el doctor ceferino maestro que estuvo compareciendo en el parlamento vasco mm. y él expuso una serie de propuestas de solución mm. y que los grupos políticos les parecía que no habían reparado en ello pero que eran tan sencillas lógicas y, y como de ejecutar, sí ¿no? sí como reubicar estas antenas mismamente a los ascensores de begoña y con esto no quiero que se darme la, la población que vive alrededor claro. porque ya se ve ...que no impactaba sobre viviendas ni sobre ningún centro escolar... ...por la altura y por la disposición... ...y aunque también otros dirán... ...no es que de edificio de los ascensores de Begoña... un edificio modernista a proteger... No, no que ...sí que se puede colocar hacia atrás una torre de barras... ...o sea que hay sistemas no hay urbanísticos manera. para hacerlo... Y que bueno, nos parece muy bien que se respete estos eh, edificios modernistas, pero lo que nos parece más prioritario es que se respete la salud, el derecho a la salud y la vida de, de escolares y de los vecinos y vecinas que, que viven en este barrio y que ya iban padeciendo eh, las consecuencias de estas radiaciones, eh, enfermando, porque ha habido un alto número de de cánceres, uh -huh. en nuestro centro hubo tres patologías uh -huh. y terriblemente una de las leucemias eh, acabó en, en que el alumno falleció en marzo del 2015 Ostras. y que aunque no podamos decir eh, una relación directa uh -huh. sí que eh, no se puede descartar que estos niveles que hemos estado soportando se salían de toda, de toda lógica ¿no? uh -huh. y luego bueno, en decir también que hay un informe que se ha publicado en el 2014 en un informe eh, de, de las instituciones del cáncer que habla de un 67% de, de que las causas sí, bien, bien. que provocan cáncer hoy en día uh -huh. tienen que ver con motivos medioambientales. Uh -huh. Entonces, que uno de ellos es la contaminación electromagnética. Sí. Entonces, lo que decimos es que, bueno, que ya es hora. ...que las instituciones, los grupos políticos, en sus programas electorales... ...incluyan este tema de la contaminación electromagnética, porque no lo hemos leído en ningún tal... ...es cierto que, que Bildu es eh, un, el partido que bueno ha arrancado a, a tomar iniciativas eh, de modificación de ordenanza... ...de protección de, de los vecinos... de de hacer algo, pero pedimos a los demás grupos políticos que esto no es un tema de ideología, sino de salud pública. Entonces no se trata de que soy del PP, del PSOE, del PNV, se trata de que todos estamos siendo afectados y de que entre todos se tienen que sumar para no fijarse en la excusa de una ley que es aberrante como la ley de telecomunicaciones, sino que pongan sus gabinetes jurídicos a trabajar para proteger... A sus vecinos mm. Y si ni tienen competencias porque se las han quitado ¿eh? Que hagan para lo que puedan hacer Que es mucho Que, que se pongan las vidas y lo hagan mm. Quizás uno de los grandes problemas Que pueda tener la lucha Contra la contaminación electromagnética Sea que es una contaminación que no se huele Que no se, sa no se saborea Que no se ve Como puede ser por ejemplo la contaminación por gases O, o por eh, Líquidos contaminantes Etcétera y que y que aunque y que hay, no hay estudios además pues bueno, o sea que hay estudios pero que hay muy, mucha falta de información eh, sí. y hay... hay países en europea y en Estados Unidos incluso también estados que ya han aplicado normativas para, para erradicar o, trans, o cambiar para cablear los institutos o los centros o cambiar las antenas de ...de lugar o cambiar la intensidad de la potencia de las antenas... ...o la dirección, como tú bien decías... ...pero aquí es un tema que está costando que se conciencien... ...de que con, con aplicar las leyes que ya, ya, ya se aplican en otros lugares... Nos evitaríamos gran parte de esos problemas. ¿no? Es un tema que es cierto que, que se conseguirán cosas cuando la gente vaya teniendo información. Uh -huh. Eso está claro, porque si no es un gigante muy grande, da mucho dinero, hay muchos intereses por medio y, y a medida que la gente tenga información va a pedir protección, claro. va a saber... Eh, ...a qué niveles nivel soporta, porque la calle también estamos como estamos y tal... Eh, ...es verdad que es una contaminación que como no se ve, no se oye, no se huele... Eh, ...la gente eh, no tiene un detector que le diga... ...hay gente electrohipersensible que sí se siente especialmente mal... Cierto. Pero el resto de las personas no tenemos un chip que nos diga aquí estoy bien, mal, a veces pues tener dolor de cabeza, que a nosotros en el centro Como ha pasado. Pro problemas para dormir incluso. Pero ¿sí? yo invitaría a la gente y a los a, sobre todo a centros escolares y a instituciones mm. de que compren unos aparatitos que son de medición mm. y que tú lo enciendes y te marca una luz roja cuando te dice que te estás superando una radiación y que mejor que te vayas de ahí. Sí. O una luz verde que dice que el sitio tal. Entonces, uh -huh. eh, parece que no, pero este tipo de aparato, cuando tú lo ves, eh, eh, ayuda muchísimo a tomar conciencia. Uh -huh. O sea, y, y nosotros en el centro andamos en la asociación eh, es una idea que se propuso de comprar un aparato uh -huh. para que bueno la gente más escéptica o que, o que te dice no o que como lo demuestras uh -huh. pues con estos aparatos están homologados que son los que usan en, eh, eh, la gente que viene a medir pues que uh -huh. se, se vea entonces es la única manera que uno tiene de ver que ahí uh, pasa algo ¿no? uh -huh. o aparte sea, de que tengas que llegar a enfermar ...o que, que eso ya es bastante triste y tal... ...claro... ...yo quería... ...perdón, que me, me, y me he esmuteo por los ruidos de la calle, ¿no?... ...porque estamos aquí en el medio del casco viejo... ...y a veces hay más ruido y por eso aprovecho y silencio unos micros... ...pero bueno... ...quería preguntarte... Eh, sobre, ...sobre cómo es eh, luchar o responder... ...a este problema de la radiación de las antenas... ...porque está claro que, que un problema es el problema de salud... ...que, que genera toda esta radiación eh el problema de la desinformación que, que, que se lleva a cabo desde las propias empresas que lo instalan, desde las empresas que lo instalan hasta hasta los políticos que regulan estas estas emisiones y luego encima el problema legal de lo que supone saber que estás peleando contra contra algo que para ti va a tener que cumplir plenamente la legalidad si quieres poner una denuncia, si quieres hacer una tramitación al Parlamento, pero que ellos se saltan por encima de todas esas leyes por por sus propios intereses, saltan todas las leyes e instalan las antenas a sabiendas de que están superando su, pues bueno sus máximos permitidos. Para las personas que estáis, por ejemplo, en la asociación de padres y madres y las personas bueno que nos pueden estar escuchando, que conocen o, o que, que igual están organizadas en otros sitios también en este mismo tema o son sensibles con este tema, eh, esa sensación de, de impunidad que, que tienen las empresas y los gobiernos eh, en esta lucha que, que vosotras está llevando para adelante. ¿Cómo, ¿Cómo vosotras absorbéis todo eso y canalizáis toda esa, por llamarlo de alguna forma, rabia eh, que, que, que que tenéis que contener pero que que, que, que sabes que, que, que están haciendo una ilegalidad? por Ellos mismos lo, lo dicen, ¿no? sus propias leyes, ya no es una cosa que nosotros digamos desde aquí es eh, eh, muy buenas tus preguntas, intento contestarte la verdad que es una lucha eh, muy dura, es agotadora y a veces nos encontramos la propia resistencia entre los mismos padres eh, porque claro eh, yo la primera vez que empecé a saber de este tema eh, de alguna manera te hace perder la ingenuidad de golpe porque ...hay mucha gente que piensa... ...bueno, sanidad nos protege... ...las instituciones nos protegen... Y, ...y bueno, y cuando... ...te dicen... ...oye, que tu hijo está radiado... ...por fuera, por dentro... Eh, a, esto, eh, ...a estos niveles que... que ...ya la OMS clasifica en el 2011... ...como posible cancerígeno... ...que no es ninguna broma... ...de lo que se está hablando... ...pues la verdad que te, te quedas bloqueado totalmente... ...cuando intentas informar a las familias... ...hay cierto rechazo porque de alguna manera eh, el estado de no saber, eh, estás de alguna manera cómodo, entre comillas, porque claro, cuando empiezas a saber y, y, y estás implicado emocionalmente porque está tu hijo dentro, ya no te puedes quedar de brazos cruzados, implica que te tienes que movilizar y que tienes que hacer algo. Entonces nos ha costado muchísimo eh, llegar incluso a los propios padres, de hecho a veces las concentraciones eh, nos gustaría que estuviera... Eh, bueno, nosotros los que estamos como más convencidos, porque tenemos mucho más información, veíamos que, que había que tomar soluciones como no llevamos a los hijos al centro hasta que no solucionen este problema de contaminación, porque a nadie se le ocurriría llevar a su hijo a un centro que lo rociasen con gasolina… De echar, ¿no? Pues no, por no, ejemplo, ¿no? no, ni que hoy en día todo el mundo se agarraría de los pelos pensando que fuman en la clase estando su hijo menor Bien. y que todo el mundo fuma y sin embargo esto que está catalogado sí. como como un como un elemento contaminante de primer nivel porque se hablaba de subirlo a una catalogación no 2 B, sino de de a, de a primer grado. Entonces, eh Luego, claro, también decir que los intereses eh, son muchos. Nosotros en el centro hemos tenido problemas hasta de difusión de información y hemos tenido que darla eh, a la puerta del centro porque la dirección se negaba. Nos decía que esto era un tema político, por claro, la, la dirección a veces tiene sus intereses. La delegación que pasó en un centro como Solocoetxe con este problema, lo que hizo es para dividirnos, porque divide y vencerás, ...lo que hizo es eh, un bachillerato que no se preveía poner en marcha en solo Solocoetxe... ...porque desde luego se había dado la palabra a gente que lo llevaba peleando... ...para que fuera a Campuzano, un gran edificio de secundaria y de bachiller... ...coló este dulce a los profesores y les dijo... ...podéis tener plaza en el bachillerato, o sea... Con lo cual, este tema de las antenas, vamos a pararlo de alguna manera, porque si tú estás hablando de radiación, desde luego la matrícula no va a subir. Esto nos parece triste, porque bueno, eh, yo reconozco que estar en una plaza de bachillerato supondrá ciertas mejoras a nivel de, de, de trabajo, laborales, de, de sueldo y tal, pero no hay que olvidarse... ...que todos en el centro somos afectados... ...dirección, profesores, alumnos y alumnas... ...o sea que en realidad... ...esta jugada que hizo la delegación... ...para dividir y Vencerás... ...y que nos ha supuesto a las familias... Eh, ...obstáculos... ...para poder eh, solucionar el problema... ...porque en un principio... ...cuando empezamos la lucha... ...hablábamos de soluciones sencillas... ...que se podían hacer desde el centro... ...como reubicar... ...y nos dijeron que no se podía reubicar... ...porque no había espacios... ...sin embargo ahora... Se amplía con un bachillerato, ¿cómo se entiende esto? Es decir, espacios que nos hablaban de que eran muy húmedos, ahora se acondicionan para hacer eh, laboratorios. Tú dices, esto no lo entiendo como algo tan simple como una reubicación que hubiera protegido a nuestros hijos, tal. Luego, cuando se dice que el wifi emite más que las antenas, si sí es cierto que cuando vinieron al centro y midieron el wifi, daba muy elevado, pero el wifi cuando está apagado no emite nada. Apagar un wifi está en tu mano. Eh, defenderte de las antenas que están fuera no lo puedes hacer de ninguna de las maneras y lo estás recibiendo eh, todo el santo día. Entonces, luego es muy... Es una lucha muy compleja porque ves que, que las propias leyes que son tan injustas, que son tan obsoletas, que, que van en contra de la protección de la salud, es que ni las cumplen. O sea, no es que ya actualicen o, o, o que, que, que sería lo propio porque las leyes están para cambiarlas cuando hagan falta. Es que las que hay no las cumplen. El Real Decreto no, habla de minimizar y no minimizan. La orden ministerial habla de, de espacios sensibles no lo contemplan la ordenanza habla de, de, de, de 0, de bajar esas emisiones tampoco o sea que de qué estamos hablando si, si hay un hay, hay un principio de precaución que no se aplica entonces podemos seguir estar diciendo hay una general de salud pública que habla de cuando haya indicios de riesgo y afección a la salud debería aplicarse el principio de precaución ¿Por qué no se aplica la Constitución? ¿No habla del derecho a la salud por encima de todo? La, la UNICEF, que habla del derecho de los niños. O sea, ¿qué leyes hay? Pero hay que quererlas cumplir y hay que quererse mojar en este tema. Y bueno, yo espero que el 2016 sea el año de las soluciones. Eh, es cierto que para los que empezamos esta lucha no hemos podido proteger a nuestros hijos como os hubiera gustado, a pesar de dejarnos las pestañas, pero esperemos que llegue para los demás, para los que vengan, y que esto sea eh, un, un espacio para que la gente tome conciencia que no es solo coheche, es que los centros con wifi ya son todos, sí. las tablets inalámbricas las están imponiendo ya en Unamuno, en Begoñas, Piental que tomemos como que este es problema nuestro sí. y que la calle está con unos niveles a cuenta los 128.000 puntos wifi en todos los lugares entonces estamos en un sitio que ahora mismo no sabemos la radiación que estamos recibiendo y deberíamos tener derecho a saberlo sí. y entonces bueno yo desde aquí pido que la gente se informe no. y, y bueno se implique y pelee por lo, lo más fundamental y lo básico que uno tiene que es eh, la salud porque sin salud, volvemos a decir, no hay nada entonces bueno, gracias eh... nada, a, a ti porque eso es un tema muy importante que muy pocas veces por desgracia se tiene en cuenta y... Y lo has explicado muy bien también ah, sí. bueno, no traía nada preparado pero es verdad que ya uno lo tiene interiorizado claro, claro. y bueno, decir que seguiremos, que mm -hmm. esto es una lucha, como tú has dicho, de altos y bajos sí. Porque, bueno, eh, es desesperante que, que, que no nos escuchen tomando soluciones que son tan sencillas que es lo realmente triste, porque mover unas antenas de un espacio a otro todos ganarían, ellos seguirían ganando dinero, la cobertura mejoraría, el daño a la salud sería menor. Entonces, algo tan simple como mover que se desmonta en una mañana, y lo hemos visto, porque cuando hacemos estudios de medición, Eh, vienen a correr, a quitar, poner aquí para que no dé bien la medición. Entonces, que, que se hace muy fácil y que, que bueno, que espero que, que con un nuevo equipo en el ayuntamiento y tal, se den cuenta de que hay que tomar soluciones de manera urgente. Bueno, pues nosotros estaremos aquí atentos y atentas a, a que por fin cambie esta situación y... y... Os tenemos informados de Sí, os tenemos informado de las próximas reuniones y de bueno, las movilizaciones ya estaréis al tanto porque difundiremos en prensa y en enero pues eh, seguimos eh, más con más fuerza. Mucho ánimo, un fuerte abrazo a todos los padres y las madres. Muchas gracias a vosotros. Agur, es que ricasco, agur. Que ver, no hay más No busquen la bestia negra de la que hablarán Mañana en toda la prensa No sobran motivos para protestar O sea, rabia acumulada O, o, o, o, momento y hasta el día Esperan sí. la esquina en no, el cual marco vacía Ahora se mueran amistaz y vamos a la Estamos preparados, nos prema la que se avetina Nos movemos rápido, calculamos el momento La adrenalina tobe y los ojos abiertos Se colmuelvo a su hace tiempo y estamos dispuestos aliento piedras y carreras contra equipados maddalenas losre golpeados cantador de terraoneses son salvajes tanto enfrentados a las razones de la economía privada y sus instituciones aquí la mezcla ingobernable garra de la gente, gente de la, la calle 2 1 2 3 arriba un esfuerzo más los coches culpados en la calzada, detendrán el paso de la banda uniformada si oyen las sirenas lleven la esperadas el fuego iluminará la madrugada jaja <risa> Fundimos la luna con farolas Confundimos estrellas con esperjos sí todo empezó el día En que a mamá se le agrietaron Los pechos y de sus pezones Tan solo ha brotado veneno Esa es la leche que nos dieron Esa es la leche que mamamos Si, sí. esa es la leche que tenemos Esa es la leche que tenemos Y baila el aire La danza de los navi El ritmo de los sin rock rock Se estiende calle Y baila el aire zenten da ba goaz gaurko kale emisio honekin eta etsenari gara ja ba amaitzeko momentuan baina bueno amaitu bainanen horindik daukagu goren askenengo elkarrisketatsoa badakizue gaudela hemen ronda kalean 1020 eh guneko ba aurre horrean gaude hemen gaur irola aipatikoek e, emisio beresi hau Ba, aurrera eramaten bai, ane? Bai, eh hala da. E, soloko etxean egon gara oraintxe bertan eta soloko etxeko eskaileretan behera topatu gara zaspikatu gaztetxearekin eta hemen zaspikatu gaztetxeko kide bat daukagu arratsaleonde egordion edo kaixo egunon, bai. Zelan. Aba. E, zelan, zelan amen irola, irola irratiaren mikoren aurrean. Ondo, guri kostatzen zeiagunez irolara egotzea, ikusi du askinan, irolati jeitsaetela alde zarrera behar den bezala, eta ze gutxiago elkarrezketa batek. Maoma noa la montaña, la montaña maoma, eta... Ahi, ahi, ahi, Ba, bueno, batez ere, bueno, orokorrean, honetako egorari buruz aletuko izu, baina, badausia aski gai bat interesatzen zaiguna, eta... E, noiz e, ba, no bueno, kritikatu izan duzuen e, asunto bat da. Eh no la bait auzo ba, edo bueno, Alesarra e, baiteko eh centro Erraldoi bat bihurtzen saiatzen ari direla eh ba bueno, eh de hecho, rikabeko centro comerciala baino, za e, azken comerciala eh asken finean. Komentatu du Suzelan, auzokoa izanik eta, eh ikusten duzu e Ha ber, hausokide e, bezala eta ja jagaina gaztea esanbola baten ikuspuntutik alde zerrak egia da beti izan dela hausok zail bat. Alde batetik hausokideen e, e, gana ditzeko daukasun zailtasuna gatik, eta bai hausok bizitza hori gelditzen delako nahiko difuminatuta, bori, askinamne, zentro komerzialei zaila horregatik. Ogan hartzen dugu normala dela, e, azken batean, e, komertzioa asko kontzentratzen diren gune batean egondan, bizitza hori mantentzea zaila dela, Baina benetan nire dut zeuguna keskagarria Komertzio mota horren e, aldaketa batez ere azkenengo Beti ikusi zan dena, baina batez ere azkenengo irula urtetan e, Azeleratu dena Azeleratu dena gehiaguz, horban gutxogorabera gartatu dena izan da e, Bizitza osoko Komertzio horiek e, Eta horretariko asko zerrenta zaharrak zituztenak Erre edukatu direnean direneanzinin izan diotela aurre egin e, presio berrii eta eta esarri diren Aller berrii eta horrekin e, multinazionalak eta frankiziko arriki direla gai alde esharrean zabaltzeko. Horrek ekartzen duena da oso bizitza oraindik gehiago e, zailtzea eta zuak esan du zuenakenan azken batean... E, azken batean Centro Komerzial bat eh, bihurtzean, non hauzo izaera ez den zagaltzen den eta gainera ez den errespetatzen, ez den, ez den izaera hori ikusten. Eta guan hauzo eh, kideen, hauzo eh, kideok sentitzen gara konturatzen zaren erako zure kalean ez daukazula ez daukasula zure auso, zure auzoan egoteko sentxazioaz. Zean kalera tegatzea eta ikustea beste dozein eh, multinazional. Eta, bueno, gainera Ezan beharko genuk, e, bueno, a, alde zaharrean, hau e, zo guztietan bezala badaude arazo pilla, gazteak e, ba, hartzen baditu ba, zuzu, e, gazteak baditu zuzu, arazoa, eta gazteak baditu eta zaharrak. Bueno, hau e, zo guztietan daude arazo pillo, eta hori kontra jartzen du enpresak, e, eta udala hain e, erraz lortzen duteen espatxok, aber, ezan nahi dudana da. E aldetetik ba enpresak eta hori badaukate erraza edo arrasagoa lortza espazioak lekuak e, lokalak eta eta alderantzis ba, hemen bizi direnen auzokideak edo, edo hemen biltzen direnen kolektibak gero eta zaitasun gehiago ikusten dituzte bere jarduerak aurrera eramateko hori e, gust, gusti be udalaren baimenarekin ba, ikusi berda bakarrik zein denean aldesarrean e... Nagoren elkarterik eh, garrantzitsuena nah, da, esena dut aldesarra, ez duts naiz beste auzotako realitatea gabe izango nuke aldesarra dela auzo bakarnetarikoan non eh, auzo elkarte potentena deitzen den Asociación de Comerciantes. Osea, hortik hasita ja non auzo elkarte bat gusti eh, marginauta marginalauta gelditzen den edo Ego, benetan lan egiteko zeltatunak izuen dituen zegoen badago e, bihotzean bezagako elkarte bat eta haukagun e, komertzian ten elkarte bat guzti ze udaletxearekin e, eta bereziki penegu erekin e, elkarlanean el, elkar dagoena Bai, bere burua izan ere e, e, ze bian lehen pene guben ezokan nola baituko kargoren bateko e, behar bada erratuta izan duten, baina bueno, beti egon dira bera bai. Eta... Eta hori da conto, zago? Ja, hori, errealitate hori hori hartzen duzun momentutik plan, planteatu behar alternativa bat. Osea, e, konturatu behar zara aldezarrean horretatik ezin zarela dinora joan. Hortik hasi zen, antolatzen e, e, aldezarra bizirik beste beste elkarte bat edo, baina guk hau txokide eta gazta moduan ez dugu ikusten oraindik, oraindik hori aurrera aurrera doanik. Azken batean hori ere bihurtzen ari delako beste komertziante beste komertziante elkarte bale eta baxo ez gaude, gaude komertzianteen kontra ez adezarrako komer komertzioaren kontra bai zabaltzen ari den eredu bae. eredu honeko da. Bai, bai, osa, bueno, be, azken finean eh, azken bolado honetan denda eh, asko, errekizan izan den denda asko, den direz, eh, baina, bueno. E, eztitut ez markak esan nahi, baina e, bai baiaria, frankiziak eta bueno, eta modelo kapitalista honen e, endala baiteko ikurrak. Ezan behar dut, e, oso estrategia hona izan daitekeela e, udaletxearen aldetik e, mota honetako komertzioak irekitzea amen alde zaharrean, E, kontuan izanik, hirietako ba, e, e, ba, hori e, aldezarrak askotan izaten direla mugimendu sozialen e, ez dut esan nahi e, e, kabia edo, baina bai egoten dela mugimendu sozial gehiago eta, eta ez dakite halako bizia egoten dela auzo hauetan. Bai, eta aldezarrean, aldezarrean bete ikusi dugu horreza, aldezarrean e, guk zeltasunak izan ditugu gure proiektuak aurrera emateko zeltasunak izan ditugu e, gure proiektuen propaganda egiteko bai kartelekin eta eta baita margoketak egin izan direnan, eta nola berehala dagoen garbik eta zusura kanpaina bat eta eta aldi berean e, dagoen e, presentzia polizialarekin gusti selektiboa izan dena Betidanik, danik. Azken e, gaztetxean urte beteko ditugu eta baita izan den horrela eta ikusi dugu eta hala ere, nahizita beti izan den horrela, azkenengo lau urteetan ikusi dugu oraindik hori e, gora joan dela. Alde batetik. Turismoa e, turismoaren igoerarekin eta beste geldidik turismo horri ze alternatiba emazioan edo ze, ze ereu jarraituen azken batean jarraitu du beste beste hiri e, komertzial batzuena ez, azkenematen izan daitekenazelonako e, oso komerziaaleak edo edoolako. Eta horretara da, horrela etorri zen aldezarrean eh, aldesarrean lizentziak berriro zabaltzearena, tabernak irekitzeko lizentziak zabaltzearena, horrek ekarri zuen eh, alkilderrak eh, gehiager eta azkenean onartu alduen bakarra eh, audio ordaintzea eh, franquizia dira. Mm. Frankizia horrek ekartzen dutena azkenean ere badakigu, badakigu zer den. Mira ez direla benetan izan behar eza, interesatzen saiena, ez da azkenean produktibitatea askotan interesatzen saie iri guztietako aldezarretan egotea eta orduan duan berditzai e, ia deficitario izango den edo ez horrekekarriko dukuele bai e, lan prekarioa zentro guztia huetan eta eta, eta eta eta noski batere loturarik eta interesik ez, zo horretan egon ezken kezka eta Eta borroka bituko. Bai. E, beste galera bat dukan, ez dakite e, a, a, berba apurtsuete ametik galen gara, denden kontutik, kontu utik, baina ere interesoarri eruitzen zait, e, ez dakite zua alde sarreko ezanik e, berba bestikus puntu bat izango zuen ibrus. Askotan, e, noizean behin urteten direz, hausok e, ire batzuk, kesak dituztenak, e, alde egiten diren ba, ba, mobi eta 60 egiten jendea ba, somerak alean lurrean jesarrita egoten dela igualde trago hartzen eta eta badaus, e, auzoki batzuk mobi dagoetaz ke, kesatzen direnak asko eta nik e, pentsatzen dut garen, nirenaz alde bizi baina pentsatzen dute nola behit e, dormitorio batean egotea nahi dutela eta ez dutela bizitza eh alako bizitzarik nahi claro estatu ulartsan sagatik orduan eh etorri diren aldesarraia biziten baina Aske. bueno se se e, mota da hori edo benetan eh mota hori da nik uste du auso dagoena eta da, ta <laughs> eta, eta, eta beti dagoena bai egia dena da eh aldesarran gertatzen den kontu bada benetan e, altagoza ematen saiola mm. eh horri benetan ez asken batean E, Ugaletxaren planarekin e, bat doalako, hau da, e, Benetan Komertzioerako izango den zentro bat, beste dozin mugimendu izinduko duena. Ezan dut hori, adibide tontoak dira ez, me da guri gertatzen zaigu, zure daiteke ez dakitze jaialdik alean eta zerreztak gertatzen gaztutxarekin atratzen zen momentu, amunipak izango dituzu gainean, ez dakit norka jatu delako zara eta batik. Mehoria eskean edo sin ausotan gertatzen den kontua da eta ez, eta ez dugu esango ere auso kiden erua denik. Esan ut bakoitzak bere blementiboak eta uh -huh. arrasuak ditu. Kontuan izan behar duguna da aldesarra, aldesarrak izara berezia duen e, auso bat dela eta ausokideak ba gaudela eta badagoela e, gaste mugimendua edo herri mugimendua bat ausoa bezala sentitzen duena eta horretan e, lanea jarratiko da. Etorri ezin dena e, isildu Eh, kesha hoei eh garrantzi handi ematen, no ski diogu eta eta gure asmoa aldu zoki de guztiokin esperatze, baina eskeran hori oso guztietan gertatzen da bada eta bueno, eta gertatuko dena. Eh, ni banago pentsatzen, gaur garrantzi egiten agian nonaikerri egon bate mai santa, ba eh aldesarra zentro komertzio zentro komertzial Aundi Erraldo Ibar dio Eta badao dela horren ba, kontrakoa hotxak Eta horregatik bueno, esan izuego etortzea, baina, bueno, agian aprobeitzatu desakegut pizkat Eren, ba bueno, e, saspikatu gaztetxet, gaztetxea bihotxu kezenduzun moduan, ba BDH urte beteku ditu Daister, BDH edo hamar? BDH, BDH edo Eta, bueno, e, badakigunola izan den, ba alde sarreko ba Bizia pizka bat horrela, ba desalojoekin, okupazioekin berriro Orain gaztetxean nola sobitxate eta nola dago gaztetxean egoera, legala, pizkat... Zeren, bueno, badirudi jara aukagula gaztetxea finkatuta alde zaharrean, ez da? Baya, azkenean, ma, gaztetxe guztiak dirudi finkatuta daudela, azkenean e, desfinkatzen diren arte, ez? <laughs> Baina, egia da ez azpikaturekin gertatzen dena, askotan gogoratzen dugu, laik e, suko su, su orain esan duzu. Bai, s'ha eh, esplikatu beren historia lakagunorako da den desalojo, que ez daiz, askerengo desalojoa, eta izan zen duela 5 urte. Bai, bai. Hala Eta azkenengo desalojo amagoa izan zen duela 3. Orduan, bai. Claro, beti dago tentsio hori, testagiri zer kontua da orain, aurre lehenago izan ditugu kontaktua izan dugu bailudaletxearekin, bai bai jabeekin, baletsen bitartez. Se, se dugu dena, gida azkenengo tu cercanamente ahora se no izan se más alerta sei ez naiz miedo ni terio está aquí. Orgutik dugu beste berrik izan. Ordua bueno, hau, jarraitu dugu lunea eta le, bai, hori gelditzen da e, ideia hori gelditzen da desalojo desalojoekin dortuta, baina bueno. aurrera jarraitu du eh urteetan e, desalojo hoiek, e, baina baina gehiago. Bereziki orainen e, eh 9. urte horrenarenari eta egon gara zentratuta E, eta baita aurretik esan dugun alde zaren ere duarekin eta gazteokse alternatibetan elandualko e, dugun bai batez ere e, gaztasamadaren maia barne mailan gure formakuntza mailan ere bai eta hori azalegatuko dugu ere bai urte urren honetan ez azkenan e, urte urren ari eman diogu bai alde alde betiko alde festibo hori irutzen segulako ere bai ospatzekoa dela. Eta, eta besta aldetik, e, e, antolatu dugu alternatioa buruzko maien guru sorta bat. Alde batetik, e, gurek agusala hil dokumentalarekin e, Euskal Herrian gazte maian sortu diren e, e, proiektu ezberdinak ezagutzeko, Baita gaztetxekera generoen arteko maien guru bat, e, kitzikanekin eta oiuka errekaldeko... E, gaztetxe feministarekin eta eta irugarren eta irugarren egunean, azte azkenean, beste maien gurubat gentrifikazioari buruz, bai alde zarrean eta, eta bai bilbin zanfran eta olokorrean hau e, zu ematen ari diren e, aldaketei buruz eta hori, berezik hori izan da aurtengo aurtengo erronka eta asmoa da horretan e, gehiago sa, e, sakontzen joatea, hau da e, Azkotan e, gertatu izan den gaztetxaren defentsa horretatik Benetan gure alternatiba posibilak ezagutu eta horiek e, Bultzatzera pasatza ez, horretatik e, burtsuaziran egin genuen e, beste orlako formakuntza saio bat e, Lehen zena formakuntzaz kontzintzaak okupatu eta horren pasal gara kontzintzaak okupatu horretatik Kontzintzaak okupatuz alternatibak era ikitzera. eta bur bat e, horretan den Bueno, ya tengo premisa, anal ese conflicto urte horrenak eta eh, se izango da hori. Ba, ustuzut dela 21etik 27ra, 21etik 27ra edo 24etik 27. Iabe honetako, vale. Hori da, e, urtarrina. Hori da. Ba, hoebe, ba, bertan izango gara, duari gabe eta jakin desason ba beti Irola, beti izango ditu zurela mikrot zabalik. Eta, ez dagitsegi zen morrokan eta eskerrik asko on atortzatik. Ondo eskerrik asko zuhei. Jaia, animo. Jaia. Iske es que ja, zalor muztuardo biago. ¿Cuál algo más. Algo que tu rebelión es como... spotting Bueno, va ba, a aurtengo emisión va amaituz doa. Bueno, amaiera momordiegoi yada, se eh, 12etatik eta ordubiak eta orden izango dira. Beraz agur izango dizuegu emetik eh, aldez harretik. Ha. Esta ha sido un año más otra emisión callejera de Irratia. Esta pequeña aportación que que hacemos desde la radio A, a esta RIDENDA que, bueno, aparte de, como ya sabéis haber estado aquí un montón de material de distintos colectivos desde el día 14 de diciembre hasta hoy mismo, día 5 de enero para, bueno, para poder financiar sus luchas, pues hemos hemos hecho este programilla donde hemos pretendido traer un poco historias cercanas de gente que vive aquí por, por el casco viejo, por un lado Eh, la gente de peónica marchan que aunque funcionan en el nivel de eu pues eran personas de aquí del casco viejo hemos hablado con, con la asociación de padres eh, que instituto de del instituto de solopeche que está luchando contra las antenas y la radiación que está produciendo y para terminar pues hemos estado hablando con una persona del gasteas picatum que durante nueve años pues están aquí creando esa alternativa al gran centro comercial que se pretende construir o que se pretende realizar al casco viejo. Y bueno, ha sido un programa interesante y un montón de voces nuevas que, que hemos escuchado. Muy bueno. Y para decir agur, además de las tres personas que hemos estado aquí durante todo el programa, tenemos a dos ocupas que vienen de hacer recicle por el barrio. Tenemos tomates, hay pepinos, pimientos, gas, pimientos, hay un de tomates. Sí, esta, tal, también. Esta es la, el ruido, el sonido del casco viejo, ¿no? Habéis estado oyendo pues pasar algún coche por aquí, los carritos de la gente con las compras, sí, los ruidos niños, de niños. Ya para los clásicos ocupas, que siempre andan por el, el casco viejo. Los, el clásico rollo de los ocupas del casco viejo para dar fin a, a este programa que que ha estado muy bien y que bueno, repetiremos o no, sí. quién sabe, hasta el año que viene, ¿no? Porque puede pasar. Bueno, lo que sí podemos Perdón, y si podemos decir que se Lo, lo emitiremos mañana en el Garrásica, haremos un breve un resumen de, de lo que ha acontecido hoy y lo emitiremos mañana en el Garrásica de, de 9 a 10 y media de la noche. Así que no nos queda más que despedirnos, dar las gracias a la gente que ha venido, a nuestros invitados. Y vamos un, a... un año revolucionario para todas y para Tom, todos. Sí, Toma sí. por esta admisión. Sí señor, y por el 2016 bueno, que... <risa> Que sea más revolucionario que el 2015 Así que eso, hasta la próxima misión callejera Y si no ya sabéis que en el 107.5 de la fe Pues nos podéis sintonizar Durante todos los días del año Venga, abur, peña, aburra, abur, abur, abur. Es un asco, me da asco, asco, me da asco Casi nunca pillo una emisora Que me guste, que me ponga Contra tanto negocio, guarrón barrio tu propia radio en las pastas cpm siempre están los mismosmos enchufados dicen esto es bueno y eso es malo tanto al negocio guarro no te quedes un estado de brazoóntate en un río. Radio